Diez son. Diez. son las diez en la ciudad de Buenos Aires, Siete cincuenta, Radio AM f e r i a d o Puente, un puente a lo impensado, Siete cincuenta. 20 de junio. De 1820. Estamos cerrando una jornada repleta de preguntas sin respuestas. Un día en el que realmente nos cuesta muchísimo imaginar el destino de la patria. Dejamos atrás 24 horas en las que reinó la anarquía y suenan cada vez más fuertes. Los rumores de una futura guerra civil. Adelante, móvil 1 desde el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Cambios profundos se vivieron en muy pocas horas en la Casa de la Revolución de Mayo. La renuncia del gobernador y d e l f o n s o Ramos Mejía provocó que el poder quedara en manos del Cabildo. Terminó de esta manera el tiempo de Ramos Mejía como titular de la provincia, el que había comenzado el último 6 de junio cuando reemplazó a Manuel de Zarratea. Este héroe de la reconquista de 1806 y de la defensa en de 1807 fue uno de los hombres claves en los sucesos de mayo de 1810 y seis años después de la independencia en Tucumán. Recordemos también que Ramos Mejía prestó servicios en los ejércitos de Manuel Belgrano y de José de San Martín. Ahora vamos desde el corazón de Buenos Aires a la ciudad de Luján. Miguel Estanislao Soler, con el apoyo del único cabildo bonaerense, se convirtió en gobernador de la provincia. Adelante, Móvil 2. Recordemos que el primero de mayo la sala de representantes había elegido gobernador a Idelfonso Ramos Mejía y en esa oportunidad ya Soler había desconocido su mandato. Por estas horas, aquí se plantea que el cabildo de Buenos Aires, que ya aceptó la renuncia de Ramos Mejía, dejaría el poder de la provincia en manos de Soler. Una noticia que quedó oculta detrás de la crisis política y militar que realmente marcó a fuego a Buenos Aires en esta singular jornada fue la muerte, esta mañana, de Manuel Belgrano. Adelante, Móvil 3. Muchas gracias. Hoy a las 7 de la mañana murió en la casa de su padre, el comerciante Domingo Belgrano, el creador de nuestra bandera. Tras padecer un cáncer de hígado, según lo confirmó su médico personal, el doctor Joseph Redhead, este abogado que la revolución transformó en general del ejército argentino murió a los 50 años en la casa de su padre, olvidado y en la extrema pobreza. Podemos confirmar que para su lápida se usó el mármol de uno de los muebles de su hermano y fuentes confiables. Aseguran que al no contar la familia con dinero para el féretro, el ataúd de pino fue donado por un amigo que quiso mantenerse en el anonimato. En la puerta del atrio de la iglesia de Santo Domingo, el ataúd fue cubierto con un paño negro y cal. Belgrano le había pagado a su médico, el escocés Redhead, con un reloj de bolsillo. Sabemos que otro amigo médico, Juan Sullivan, quien estuvo a cargo de la autopsia, Tocaba en los últimos días de Belgrano el clavicordio en su habitación para alegrarlo en sus últimas horas. Belgrano murió rodeado de frailes dominicos, familiares como su hermana Juana, y algunos amigos como Manuel de Castro y Celedonio Balbín. El último dato desde este puesto de transmisión une a Belgrano con el hoy depuesto y d e l f o n s o Ramos Mejía, ya que hace muy pocos días el ex gobernador le pagó al general. 300 pesos de los 13.000 que el gobierno le debe al comandante de las tropas nacionales en Tucumán y Salta. Hubo dos colores que anidaba el cielo. もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、も o 1 o もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう o つ、o う1つ、もう1つ、もう1つ、もう1 o もう1つ、もう1つ、も a 1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう i つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、 ほぼなか icia、noche？ な u タ n t o v i v i m o し sin sol？ p e r o v o l v i m o s a a n d a r l a v i d a p u s o e n m i vida e s e azul y blanco e n mi c o r a z ó n por amar. よくいっしょ、よくいっいっしょ、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 g r e e t i e s た。 in my heart For amar to so near, for to morir, si no, it's e y true, and to e v get i h e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 Una cantidad inusual de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos. También inusual la cantidad de guardias españoles que en gran número se han dado cita esta mañana aquí. Mientras en la carretera que va a las ciudades para el aeropuerto, guardias civiles ubicados cada 150 metros dan una característica muy especial a todo el paisaje. Y ahora se dirigen a los vehículos para partir ya. Desde la residencia. Son las seis y treinta y dos minutos de la mañana del 20 de junio de 1973. Mientras aquí, en Madrid, nos llega la información de que miles y miles de personas están llegando a la autopista Riquieri, lugar de concentración popular, para recibir al expresidente Juan Domingo Perón. El ex-natario abre la puerta derecha de su automóvil, ingresa él. e l jardinero Aquiles, que va a quedar en la casa le cierra la puerta. Se despide López Rega de Flores Tascón y también del joven jardinero marroquí. Nuestras cámaras están registrando episodios que pasan a formar parte de la historia política contemporánea de nuestro país.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 よく見ると、o く見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よ c 見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よ アモエルアモテモスアラビダレポドペディアモエルアモデ e スニーノキシメンプレスメシ ento モリアモラビダイエルカントメグスダグリタロフォケスミベダーソイ soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general ソイ soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general ソイ soldado de mi pueblo y estoy Puente m u n 750. 21 de junio de 2013. Ya pasaron 10 horas 13 minutos del nuevo día. 2 grados 9 la temperatura para capital y alrededores. Se prevé una máxima para el día de hoy de 13 grados. Y según el extendido, No habrá paraguas hasta el lunes en c a p i t a l y Gran Buenos Aires. Una máxima de 15 para el sábado, 16 para el domingo y de 13 para el próximo lunes. Esto es Kilómetro Cero, edición especial, en el marco de este feriado largo que tanto tiene que ver con el 20 de junio. Nosotros sumamos al de 1820 el de 1973. Ya quedó planteado en la apertura. Serán los dos temas. De estas tres horas de radio, donde vamos a apilar un montón de sonidos destinados a recordar o a descubrir. Como siempre decimos, depende el número de tu DNI para saber de qué lado de la historia estabas. Si para recordarla o para toparte con ella por primera vez. Escuchabas un juego como si tuviéramos móviles allá por 1820 en una radio imaginaria. Hablar de ese día de los tres gobernadores en la provincia de Buenos Aires, un día donde prácticamente la muerte de Belgrano pasó desapercibida. Y cerrábamos ese, ese bloque con azul y blanco en mi corazón de Víctor Heredia con la voz de Mercedes Sosa. Y escuchabas también sonidos de la mañana, de las 6.30 de la mañana del 20 de junio de 1973, sonidos que nos llevaban hasta Puerta de Hierro. Hasta Madrid, hasta la residencia de Juan Domingo Perón, porque estaba saliendo el expresidente argentino rumbo a Barajas y de ahí a tomar el avión de a e r o l í n e a s Argentinas que finalmente nunca pudo llegar a Ezeiza y tuvo que bajar en la base aérea de Morón. Cerrábamos ese corte y no era casual, con Estoy orgulloso de mi general, de Leonardo Fabio, de 1973 en la voz de Orlando Netti. Bueno, ya está presentado el, el programa. Este será un kilómetro cero muy especial que va a contar dentro de un rato con la presencia de Diego Dominelli, autor de un libro de reciente aparición que tiene que ver con los 40 años que nos separan de la llegada definitiva de Juan Domingo Perón a la República Argentina. Feriado Pueblo. Muy 750. Hablaremos y mucho nosotros de Manuel Belgrano, pero esencialmente lo que vamos a hacer es que otros nos cuenten muchas cosas destinadas a poner en valor a este hombre tan particular de la historia argentina. Por eso vamos a sumar a Felipe Pini, a Pacho Donnell, a Di Meglio. Vamos a tener, qué sé yo, desde Cortes de Paca a Paca hasta todos los programas de televisión que alguna vez. Recrearon a Manuel Belgrano. Y por supuesto, las dos películas que tienen a Belgrano como eje, como eje histórico, bajo el signo de la patria de la década del 70, con Ignacio Quirós como protagonista, y por supuesto, Belgrano, la película ...la que protagonizó Pablo Rago. Así que todo eso en una suerte de... ...qué sé yo, de show radial con un montón de sonidos durante tres horas para que nos quede mucho más claro quién era este personaje que fue. Mucho más que el creador de la bandera. Vamos a arrancar con el belgrano que llega de España, con aquel que se va a estudiar leyes a Salamanca porque la posición de su familia realmente lo permitía. No todos los ciudadanos de Buenos Aires. Que fueran parte de la casta comerciante, podían llegar hasta Salamanca, lo más lejos podía ser Córdoba, Santiago de Chile, Chuquisaca, pero a Salamanca se iba si uno tenía recursos, y la familia Belgrano los tenía. Este señor va a volver con un baño de revolución francesa en la cabeza, con muchas ideas libertarias, será un gran economista como secretario del consulado y va a hablar de cosas que por entonces no se hablaban. Va a hablar de industria nacional, va a hablar de reforma agraria. Primer corte: Consulado y Revolución de Mayo. Manuel Belgrano. ¿Cómo Belgrano se transformó en prócer? En los años que siguieron a su muerte, con la situación política más calma, se lo empezó a recordar. En la década de 1850, Bartolomé Mitre lo eligió como el personaje a través del cual contar la revolución. Y la independencia, otorgándole un lugar fundamental. Fue uno de los primeros héroes históricos en tener un monumento, que se erigió en su memoria en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, en 1873. En 1938 se decidió que la fecha de su muerte iba a ser un feriado nacional, el Día de la Bandera, y se inició en Rosario la construcción de un monumento para homenajearla. Poca gente supo en aquella Buenos Aires que Belgrano había muerto. Muchos se enteraron un año después, cuando el nuevo gobierno de Martín Rodríguez decidió rendir un homenaje póstumo al hombre que había sido tan fiel a sus ideas como a la Revolución Americana. El 29 de julio de 1821, su féretro fue trasladado hasta la Catedral Metropolitana. Se escucharon desde el fuerte. Salvas de cañonazos cada cuarto de hora en su memoria y se rezó un responso. A la noche siguiente, la actriz Ana María Campomanes dedicó la función en el Teatro Coliseo al ilustre porteño general Don Manuel Belgrano. Se estrenó una obra patriótica, La Batalla de Tucumán, que siguiendo el estilo neoclásico de la época mostraba a Belgrano compartiendo el Olimpo con los dioses griegos. El culto a Belgrano se afirmó en 1873, cuando Presidente Sarmiento inauguró la estatua ecuestre en la Plaza de Mayo. En 1887, Mitre publicó su biografía. En 1903, Roca inauguró el mausoleo en la iglesia de Santo Domingo. En 1938, el gobierno de Ortiz. Decretó que el 20 de junio sería, a partir de entonces, el Día de la Bandera. El padre de Manuel Belgrano había nacido en Oneglia, Italia. Su apellido era Peri, pero cuando eligió bajar para radicarse en una colonia española, lo cambió por Pérez. Se instaló como comerciante, luego compró algunas tierras y se dedicó a la agricultura en pequeña escala. Cuenta la leyenda que del fruto de la tierra nació Belgrano, y de ahí Belgrano. La acomodada posición familiar posibilitó que Manuel estudiara leyes en España, y Europa nos devolvió un Belgrano con perfume a Revolución Francesa y derechos del hombre. Cuando volvió a Buenos Aires para transformarse en el secretario del consulado, revolucionó un organismo donde reinaba la corrupción y la producción. Había sido aniquilada por la timba financiera de la colonia. ¿Quiénes eran los integrantes del consulado? Los integrantes del consulado, como él mismo lo define, Eran gente que solo sabían comprar por cuatro para vender por ocho. Él dice, mercachifles lo llaman, ¿no? Los compañeros de l g r a n o de Consulado, ¿quiénes eran? Y bueno, por ejemplo. Historias de nuestra historia. Álzaga, por ejemplo, Martínez de Oz.、Uh -huh. Algunos de los compañeros, que evidentemente no tenían ningún interés en fomentar la industria, en diversificar la economía. Estaban muy bien como estaban, eran. Algunos tratantes de esclavos, otros terratenientes, este, Otro contrabandista. otros contrabandistas. Generalmente, los tratantes de esclavos eran a su vez contrabandistas. Los más acérrimos defensores del monopolio eran contrabandistas. Es decir, a nadie le convenía más que a un contrabandista el monopolio. Evidentemente, ¿no? esta prohibición de, de comerciar libremente favorecía claramente a los contrabandistas. Así vemos como muchos de los grandes nombres de la colonia, que son monopolistas y que tienen casas de comercio. Vinculadas a Cádiz son contrabandistas, ¿no? con lo con cual, ahora e l nivel de corrupción que había también en la colonia, que、eh, Belgrano trata de combatir desde ese lugar, ¿no? ese, ese puesto que es el, el consulado. Un hombre que va a escribir las memorias del consulado anualmente, que son verdaderos planes de gobierno. ¿no? Eh, es, un, es muy interesante porque sabiendo que iba a ser, no iba a ser tenido en cuenta, él insiste.、Eh, Con esas ideas y, y vuelve a escribir, y sus informes están completos sobre economía, educación, ¿no?、Eh, este, estos planteamientos pioneros sobre la educación femenina, la necesidad de educar a la mujer, la idea de,、eh, de, de que la educación debe ser estat estatal y gratuita, obligatoria. O sea, ¿eh? Para todo, lo que había visto él, el tema de la razón. Efectivamente, en pero que no se aplicaba en Europa. <risa> a él se le ocurre que debe ser así y, y, y va más allá, ¿no? Eh, Incluso、bueno, i v se mete con temas como la ecología, la agricultura. Él plantea que el verdadero descanso de la tierra es el de la mutación de la producción, o sea que hay que ir variando los cultivos para no caer en el monocultivo y, aparte, para que la tierra descanse y siga, siga rindiendo.、Eh, y, evidentemente, cree que、eh, cuando habla, se habla de la, la pobreza, él plantea que. El mejor medio de socorrer la mendicidad y miseria es prevenirla y atenderla en su origen. Es decir, no es la caridad ni, ni la solución aparente que viene después, sino que lo que hay que hacer es evitar que haya p o b r e s n o Y evitar la pobreza. Ni ¿no? tampoco las leyes de vagancia que vienen después. No, que ver, no, lo, que hará, lo que hará Rivadavia,、claro. por ejemplo, ¿no? Incluso el directorio,、eh, aquel que no podía demostrar una propiedad, era castigado con,、eh, con su envío a la milicia, ¿no? Que era tremendo esto, ¿no? Un concepto. Impresionante. Además, proponía proteger las artesanías, una especie de proteccionismo,、eh, planteando la creación de un fondo con destino al labrador y al tiempo de las siembras, como al de la recolección de los frutos, porque la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas lleva a tras sí necesariamente la ruina de una nación. n ¿Mm? uh -huh. Es fundamental esta idea del proteccionismo, y que además planteaba él también que es fundamental empezar a, a transformar la materia prima localmente. ¿no? Influye mucho también en él el pensamiento de Adam Smith, esto de que la verdadera riqueza de las naciones es el trabajo, y que por lo tanto hay que transformar la materia prima localmente, porque si no, lo que ocurre en definitiva es que estamos generando puestos de trabajo por fuera. Particularmente en países productores como podría ser Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Que poco tiene que ver con la figura de Belgrano que pintaron después, ¿no? liberal. Sí, tan acomodada a otro proyecto. Totalmente, ¿no? La idea de, de un Belgrano liberal que, que fue creada esencialmente por los liberales argentinos,、eh, liberal en economía, estamos diciendo.、Uh -huh. Acá está claramente un Belgrano proteccionista, un hombre que plantea la creación de la industria nacional,、eh, evitar la, el, el país este, monoproductor. Y agroexportador simplemente, sino.、Eh, esto es interesante pensar que estamos hablando de 1795, 98, fin del siglo XVIII, ¿eh? comienzo del siglo XIX. ¿eh? Belgrano contra los grandes monopolios. Los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular.、Historias. O nada les importa que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes detestan. Belgrano y su política para que del puerto de Buenos Aires salgan más productos elaborados que materias primas. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse. Y todo su empeño en conseguir no sólo darles nueva forma, sino aún atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. El grano y la importancia del mercado interno. El amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones. A los objetos importantes de la agricultura e industria por medio del comercio interno para enriquecerse, enriqueciendo a la patria, porque mal puede ésta salir del estado de miseria si no se da valor a los objetos de cambio y, por consiguiente, lejos de hablar de utilidades, no sólo ven sus capitales perdidos, sino aún el jornal que les corresponde. Sólo el comercio interno es capaz de proporcionar ese valor. A los predichos objetos, aumentando los capitales y con ellos el fondo de la nación, porque buscando y facilitando los medios de darles consumo, los mantiene en un precio ventajoso, así para el creador como para el consumidor, de que resulta el aumento de los trabajos útiles, enseguida la abundancia, la comodidad y la población como una consecuencia forzosa. Belgrano. la reforma agraria. Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto lo hemos de conseguir si se le dan propiedades, que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios. Y mucho más se les debería obligar. A los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y que están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que les concede la ley. Motivo porque no adelantan. Después de pelear en las invasiones inglesas, los días de mayo de 1810, Apareció el político libertario y americanista que después entregó su vida a la revolución. n h e y b e l g r a n o ¿Qué sucede? ¡Un autógrafo, Belgrano! ¡Me firma! Ahora no, Samba. Estamos en los créditos finales, en el próximo capítulo. ¡Por favor! u f De acuerdo. Pero primero, cuéntame lo que has aprendido hoy. A ver. Zamba, paca paca. Primero pasó que el virrey Cisneros estaba muy preocupado porque Napoleón invadió toda España y tiene al rey Fernando prisionero. ¿Y por qué estaba tan preocupado? Porque me parece que tenía miedo de perder el poder y si se enteran de esto en el virreinato, nadie le va a hacer caso. Mmm, bien. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Niña y yo intentamos entrar al cabildo y no pudimos. ¿Por qué? Porque solo los blancos de alta posición social tienen derecho a entrar al cabildo y tampoco pueden las mujeres y los niños. Después descubrimos que hay un grupo de patriotas, entre los que está usted, que estaba planeando algo en una jabonería. ¿Y qué era lo que planeábamos? Un cabildo abierto. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Y para votar que se vaya el virrey y se pueda nombrar una junta de gobierno. Muy bien, z a m b a Aquí tienes tu autógrafo. Te felicito. Has estado muy atento. Ahora dime con sinceridad. ¿No he salido guapo en este retrato? Al alba ya estaba el grano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! Adiós, general. Belga トップのバンド、セグロ、ダパンデラ、スリブ、ランカ、ランドセノーティア、リブ、ロセレスマ、 ¿Qué Importa que la perdimos en Huati, el capugio y a l l ó h u m a Adiós, general, y a m e v o y Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. v e c i n a del Paraná, bandera desplegaba el sol alto de febrero marcando los caminos de la patria. Se acuerda cuando el relevo y el gobierno le mandaba y en la posta de Yata, n con San Martín. アディオ・グ a ラ・ a メボ e ト l lindo que se amistaran dos hombres entendiéndose sus almas adiós general ウォーティエラー、ウォーティエラー、ウ r ーティエラー、ウォーティエラー、ウォーティエラー、ウォーティエラー、ウォーティエラー、ウォーティエラー、ウォー a ィエラー、ウォーティエ Para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. La voz del turco Jorge Cafrune, adiós, general Belgrano de León Benarós y Carlos Di Fulvio. En 1972, Rolo Puente fue convocado por Gerardo s o f o v i c h de quien era íntimo amigo, para integrar el elenco del ciclo de TV Polémica en el Bar, transmitido por Teleonce. El programa que alcanzó altos picos de rating se mantuvo varias décadas al aire con diversos invitados, como los cómicos Fidel Pintos, Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Javier Portales. Rolo en su feriado. Feriado Puente. Muy 750. En el primer corte estábamos escuchando a Felipe Piña. Al negro Roberto Martínez, a la gente de Paca Paca, armar una especie de escenario del Belgrano que llega de España, del que ocupa la Secretaría del Consulado y del que se transforma en vocal de la Primera Junta. Y hay un par de cosas que me gustaría rescatar de lo que estábamos escuchando, básicamente los escritos de Belgrano de aquella época. Prerevolución de mayo de 1810. No caer en el monopolio. No caer en el monocultivo. Y cuando hablaba de no caer en el monocultivo, la pucha, si esto tiene aroma al presente, ¿no? En tiempos ojeros. Hablaba de distribución de la riqueza y terminar con la caridad. Ya por entonces, este personaje que llegaba para revolucionar en principio el consulado y después a Buenos Aires. Llegaba con ideas nuevitas, flamantes. En el próximo corte, que tendrá que ver con la cuestión histórica, vamos a hablar del Belgrano Militar. Y ahí habrá que desempolvar viejas historias cajoneadas por la historia mitrista para intentar explicar lo inexplicable: cómo este personaje se transforma de la noche a la mañana en militar. Pero no solamente él. Castelli, Monteagudo, y todos eran parte de la fracción política que lideraba Mariano Moreno, tipo al que se lo habían sacado de encima antes que a ninguno. Los sabedristas sacándose de encima a los morenistas en la primera conspiración que registra la historia política argentina. ¿Y cómo hicieron? Bueno, a las mejores espadas políticas las transformaron de la noche a la mañana en militares. Y en Buenos Aires. Se quedaron nada más que los sabedristas para tomar las decisiones políticas profundas. Eso lo vamos a explicar dentro de un ratito, porque la batalla de w a c k i el desastre de w a c k i es uno de los datos más importantes que tienen que ver con esta historia no contada y que vienen intentando poner sobre la superficie desde finales de los 60, principios de los 70. Los Abelardo, Abelardo Ramos, Pepe Rosa、eh, y tantos otros. Y que por supuesto ha tenido en los últimos tiempos a muy buenos divulgadores y han puesto sobre la superficie, insisto, a cuestiones que estaban vedadas en los medios de comunicación. Pero, como nosotros sostenemos que la única forma de hablar del presente y del futuro es entender el pasado, por eso es que nos vamos a meter hoy con muchísimos datos que tienen que ver. Con esa historia cajoneada para poder entender quiénes somos y quiénes seremos. Sube, sube, Víctor Heredia. 20 de junio por 2, esa es la idea. 1820, la muerte de Belgrano. Intentar descubrirlo, ponerlo en valor. Hablar de algo más que el creador de, de la enseña patria y de un tipo que murió pobre. Fue mucho más que eso. Fue un gran economista, fue un tipo de muchísimo coraje, fue un hombre que llevó adelante, quizás junto con el Cruce de los Andes, la segunda gesta más importante de toda la guerra por la independencia, que fue el éxodo j e Eugenio. Bueno, hay mucho para hablar de Belgrano. Y el otro 20 de junio es el de 1973. Antes de comenzar a charlar con Diego Dominelli. Autor de Perón y a e r o l í n e a s Argentinas, El Regreso Definitivo, libro de reciente aparición. Vamos a ir a un audio que nos va a llevar hasta ese día. Los móviles de los noticieros de la televisión argentina, dando vueltas por Ezeiza en la previa a la llegada del vuelo de a e r o l í n e a s que lo traía a Perón y que nunca pudo aterrizar en el aeropuerto internacional. Y aquí se nuclearán alrededor de dos millones de personas. En tal sentido. En todas las provincias se están organizando caravanas de gente que llegará aquí. En la intersección al camino que conduce a la ruta 205, sobre un puente, u l t r í b o n en la autopista de Ceiza, a tres kilómetros aproximadamente del aeropuerto internacional, se va a levantar el gran palco. El palco que deberá albergar a la comitiva, la Orquesta Sinfónica Nacional y. La prensa toda que se da cita en tan importante acontecimiento. Y desde aquí, a escasos 500 metros del palco que se ha instalado para que el teniente general Perón se dirija a su pueblo, vemos una afluencia de público realmente enorme. Hacia ella vamos a ir. Y desde allí trataremos de describir a ustedes qué se siente al ver por vez primera, cuando se trata de gente joven como nosotros, semejante cantidad de gente que viene a demostrar. Su admiración por una persona. Desde el palco oficial hacia la General Paz se calcula aproximadamente en 1.800.000 personas la concurrencia. Ahí estabas escuchando a los móviles contándote el prólogo de lo que para todos iba a ser una fiesta. Cerca de 2 millones de personas, decía el movilero en el arranque de su informe. Señor Diego Dominelli, ¿cómo anda viejo? Buen día y gracias por venir. Gracias a vos, todo bien, Gustavo, ¿cómo va? Perón y a e r o l í n e a s Argentinas, el regreso definitivo. Así. Contame, ¿de qué se trata esto? Se trata de lo que pasó en Ezeiza, pero desde el aire. Sí. a e r o l í n e a s Argentinas puso a disposición de la gira que arranca con Cámpora.、Sí. Que era una gira presidencial el 14 de junio y que finaliza. El 20 con el regreso de Cámpora. Gran parte de la comitiva presidencial y gabinete nacional,、sí. Juan Domingo Perón a bordo de ese avión, que finalmente ese regreso se transforma, no solamente en el regreso definitivo, sino que bueno, fue como la puerta para que Perón fuera presidente por tercera vez.、Uh -huh. Y lo que, por cosas absolutamente desconocidas, no se contó durante estos, durante estos 40 años, es qué pasó. Eh, en el avión presidencial de Aerolíneas Argentinas, mientras en el Puente 12 se desataba la masacre iniciada por la derecha peronista con la gente de Osinde, que en realidad después con el tiempo se supo sí, que、perfecto. también era la gente de López Rega.、Uh -huh. Y. Y bueno, ahí me metí, o sea, en un trabajo que tiene que ver con un, con un libro que estoy escribiendo sobre la historia completa de aerolíneas argentinas desde su fundación a la fecha. Me voy encontrando en ese trabajo, porque parte de ese trabajo era、eh, ubicar esos vuelos históricos de aerolíneas, porque cuando uno mira aerolíneas, estudia aerolíneas o viaja por aerolíneas.、Sí. Está o viajando o estudiando o mirando lo que le pasa al país、uh -huh. en distintas etapas. Sí, señor. sí señor. Y sí, señor. bueno, así como en su momento fue Frondizi quien por primera vez hiciera una gira alrededor del mundo en un、uh -huh. jet de aviación civil que fue justamente un Comet 4 de aerolíneas argentinas. Bueno, este también fue un vuelo a través de la empresa de bandera que marcó a la política n a c i o n al. La historia del la país, a la historia del peronismo y a la historia de la empresa.、Uh -huh. este, porque después de este vuelo se decide comprar un avión presidencial、claro. que pueda unir Argentina con Europa, cosa que hasta ese momento no había y por eso aerolíneas, acondiciona un Boeing 707 como presidencial,、uh -huh. que fue、eh, el que finalmente trae a Perón. Y un poco fue por eso, este, a través de todo ese trabajo, fue que me fui encontrando con, en primer lugar, con, con un pergamino que está en la, sede de el, en la sede central del gremio UPSA, Unión、uh -huh. Personal Superior de Trabajadores Aeronáuticos,、eh, donde, bueno, en ese pergamino que es gigante, que está colgado en una pared. Yo le iba a hacer una entrevista a Rubén Fernández, que es el secretario general del gremio, por temas aeronáuticos.、Sí. Ese, ese, en ese tiempo era justo casi un mes después de que fallece Néstor k i r c h n e r Lo voy a ver a, a Rubén Fernández porque justo se había tomado la decisión de repavimentar la pista de Aeroparque y trasladar toda la operación de cabotaje a. A Ezeiza, San Fernando, Palomar. Bueno, la cuestión que hubo algunas imprevisiones en función de eso y se produjo un caos aeronáutico importante. Por eso lo voy a ver. Y me muestra este pergamino que lo había n m a r c a d o ¿viste? Y tenía una alegría espectacular, Rubén, en ese día. Me lo muestra y le digo, pero acá están todos. Claro. O sea, la historia estaba. Quedó documentada claro, en este pergamino. Todas las firmas. Eso、de Lorenzo Miguel, de José Ignacio Rucci, de Lucio Shelley, que también venía el de la Pedú, que claro, venía、claro. d el avión.、Eh, toda la tripulación,、uh -huh. más、eh, f r o i l a n González, <coughs> Irma Roy, Sibori. Sí, sí. Todo estaba ahí. Y le digo, che, no se puede conseguir gente de aerolíneas. Me interesaba la visión,、sí. eh, y, la, la visión y la versión.、Uh -huh. De este hecho, desde los trabajadores de aerolíneas.、Uh -huh. Y así fue, ahí empezó la rueda. Este, empezó a h a c e r una entrevista, dos, alguna ya la tenía. La había tenido con el que fue jefe de cabina, Era, o sea, el jefe de l o s ...de l a z a f、sí, a、claro. t a d el comisario de abordo, Oscar González. A él ya no tenía. ...y... Y de ahí. Junto con también un dato que me había pasado Miriam Lewin、uh -huh. sobre un trabajador de aerolíneas que había sido secreto,、eh, correo secreto de Perón durante la resistencia peronista y el exilio de Perón allá en Puerta de Hierro, que se llama Teobaldo Altamiranda. Y entonces, bueno, ahí en UPSA me dieron el teléfono de Teobaldo y, y así fue que empecé a armar el rompecabezas. Y finalmente, los entrevistados que cuentan toda esta historia son Teobaldo Altamiranda, l t a a m i r n o que era técnico de vuelo、sí. de Aerolíneas Argentinas. Los aviones en ese tiempo tenían、eh, piloto, copiloto y técnico de vuelo en la、uh -huh. cabina de mandos.、Eh, entonces, Teobaldo f u es uno o de l ...es uno de los entrevistados. Conan d o y l e que fue el piloto,、eh, que también piloteó los p u l q u II. En, sí, sí. Antes del, del golpe de la revolución fusiladora,、eh, Fernando s e b r a l que fue el comandante a cargo de toda la operación y que era el gerente de operaciones de Aerolíneas Argentinas, Oscar González, el jefe de cabina, ¿no? el que atendía a Perón y estaba también la mujer de él, que también era azafata,、eh, eso de todo lo que era el avión. Después, en la base de aerolíneas de Ceiza, porque de Ceiza se, se cierra. La operación aérea a todas las empresas que venían al país durante tres días, porque se venía el vuelo con, con Perón. Ahí estaba Helio Botos, que estaba en la plataforma, ¿no? donde ruedan los aviones y todo eso. Y en la base Morón, un trabajador actual que todavía está en la empresa, José Pisi, que fue el que puso la escalera en el avión presidencial. Y cuando se abre la puerta y sale Perón, recibe Perón. Estamos con Diego Dominelli. El recuerdo de 2:20 de junio. El de 1820, la muerte de Belgrano. Y el de 1973, el regreso de Perón. Tiempo de noticias ahora en AM 750. Estamos juntos hasta la una de la tarde. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. 10:52 minutos, humedad 87%, temperatura 8 grados. Los integrantes de Proyecto Sur de Chubut abandonaron el partido por disconformidad con p i n o Solanas. Los miembros de esa fuerza aseguraron que dejan un partido con tal de no abandonar los principios del espacio. Además, sostuvieron que las denuncias de corrupción no pueden ser el único eje de una alianza electoral. En un comunicado explicaron que el cuestionamiento por parte de la política de alianzas de ese partido es porque se estableció una reunión con la UCR, la coalición cívica ARI, el socialismo y el g e n a t r i a Grande. El presidente de Bolivia recibió el Año Nuevo Andino. Evo Morales participó esta madrugada de la ceremonia en ese sentido que se realizó. En las ruinas de Titiwanacu, en el oeste de ese país. Durante la celebración del inicio del siglo 5521, el mandatario instó a los movimientos sociales a trabajar en unidad por la dignidad y atendiendo a los sectores más abandonados. Como cada 21 de junio, los festejos se extendieron también a más de 200 sitios arqueológicos para conmemorar el inicio de la época de cosecha en los calendarios agrícolas andinos. De afuera, Estados Unidos perderá 7 mil millones de dólares en su retirada de Afganistán. El diario The Washington Post informó. Que las fuerzas norteamericanas destruyeron casi 80.000 toneladas de equipos militares con vistas a la salida de ese país asiático antes de 2015. El material es vendido como chatarra por el alto costo para repatriarlo y porque es imposible que el gobierno afgano pueda mantenerlo operativo debido a su complejidad. Si bien en algunos casos se trata de vehículos obsoletos, también hay más de 2.000 blindados antiminas cuyo precio unitario supera. El millón de dólares. Deportes. Fernando Saucedo defenderá el título Superpluma. El pugil argentino pondrá en juego su cetro interino del Consejo Mundial de Boxeo esta noche cuando e n f r e n t e a Isaías s a m p a i o de Brasil. El combate comenzará a las 23 en el Club Social y Deportivo de Florencio Varela y podrá verse en directo por la televisión pública. Se ha despejado el cielo sobre Buenos Aires. Humedad 87%. Temperatura 8 grados. Ricardo Álvarez. 750 Avanzanza. Derecho a la información. El puente Alsina, anteriormente conocido como Puente Teniente General Uriburu, es un puente que cruza el riachuelo, uniendo la avenida Sáenz del barrio Nueva Pompeya de la ciudad de Buenos Aires con la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús. AM750. Un puente a lo impensado. Feriado Puente. Muy. 750. 10 horas 57 minutos ya han pasado de este 21 de junio de 2013. Estaremos aquí hasta la una de la tarde para hacer este kilómetro cero especial hablando del 20 de junio por dos: del de 1820 y del de 1973. Belgrano por un lado, Perón por el otro. Vamos a un corte donde Belgrano se va a convertir de abogado, de economista. En militar, y a partir de allí su vida cambiará para siempre. Pero hay que, me parece, contar una pequeña historia antes. Los revolucionarios de mayo estaban de acuerdo en un dato: basta de España. De ahí en adelante, la interna. ¿Qué hacemos después? ¿A quién le damos esto? ¿Generamos un nuevo dueño o somos los dueños nosotros? Entonces, los sabedristas comienzan a despojarse de los morenistas, arrancando por el papá de la criatura, arrancando por Mariano Moreno. Al resto se lo transforma en militar. Se le pone uniforme, se lo sube arriba de un caballo y se lo envía lejos de Buenos Aires. Con el ejército del norte se van Castelli y Monteagudo y a Paraguay lo mandan a Belgrano. Los muchachos quedan totalmente liberados para hacer en Buenos Aires. Cualquier cosa. Son tiempos de la Junta Grande y los morenistas desaparecen de la noche a la mañana. Entonces, el dato le llega a Castelli, que está rumbo al Alto Perú. Y Castelli dice: Bueno, mirá, vamos a decir una cosa. Terminamos con las tropas de Boyeneche,、eh, terminamos con el peligro de los realistas en el Alto Perú, que dejen de avanzar hacia abajo. Y después, ¿qué hacemos con este ejército? Vuelvo a Buenos Aires y terminamos con esta historia. Porque el dato de los a b e d r i s t a s terminando con los morenistas tenía un valor agregado. Había un rumor de que don Cornelio estaba operando entre gallos y medianoche para entregar lo que era el virreinato del Río de la Plata a Carlota, a la reina de Portugal. Y entonces Castelli dijo: Bueno, mirá, hagamos una cosa. Cuando terminemos la cuestión militar acá, bajo con este ejército y entonces termino con lo que está pasando en Buenos Aires. Se entera de esto Saavedra. Y entonces dice: Bueno, muchachos, ustedes que no son militares duchos en esto de, de la técnica del combate, en la estrategia de la pelea, van a enfrentar a un Goyeneche que sabe de qué se trata. Yo les voy a mandar a Viamonte, que les va a dar una mano. Llega a Viamonte. Las tropas argentinas venían de la victoria de s u i p a c h a y encaraban la, la batalla de Huachi con muy buenos antecedentes, buenas perspectivas, superiores en número, mejor equipadas. Los otros venían de la derrota de s u i p a c h a y venían maltrechos. Se firma. Una suerte de armisticio de 40 días con Goyeneche. Por 40 días no se pelea. En ese interín llega v i a m o n t e y Goyeneche rompe con el acuerdo y ataca a las tropas argentinas en Huaki. La sorprende. No está muy claro qué pasa allí, porque en el d e s b a n d e se desorganiza todo. Este v i a m o n t e que llegó para organizarlo todo lo desorganiza todo. Y las tropas de Castelli y Monteagudo quedan reducidas casi a la nada. Cuenta la leyenda que Viamonte llegó allí para eso, para destrozar el ejército argentino y no permitir que baje a Buenos Aires. Para eso a estos tipos los transformaron en generales. Como para que quede claro el porqué de un tipo que era un gran abogado, un gran economista y un buen día. Lo suben arriba de un caballo y le dicen vos a Paraguay, lo suben a Castel y lo suben a Monteagudo y le dicen ustedes al Alto Perú para sacárselos de encima. En algo fallaron, tanto ellos como San Martín después terminaron por pasarle una gran factura a Buenos Aires porque terminaron haciendo lo que quisieron hacer, que fue desoírlos. Entre comillas. Traicionarlos a ellos y jugar a favor de todos nosotros. Belgrano, la creación de la bandera y su transformación en militar. El plan de los sabedristas fue borrar de Buenos Aires, sacar del escenario de todas las decisiones importantes a los morenistas. Y comenzaron por el propio Mariano Moreno. Después convirtieron en militares a Castelli, Ejército del Norte, y a Belgrano, Expedición al Paraguay. Lo único que no midieron fue la rebeldía de un Belgrano que, con la creación de la bandera, comenzaba a divorciarse de una metrópoli demasiado influenciada por Rivadavia. <risa> Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primer. Fue Colón, impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador, metió preso al rey Fernando. Muchas gracias, Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión, quieren ser i m p u s a d o s Independientes luchan con el corazón. Fuera capitán realista. Adiós, colonización. ¡Bien, gané otra vez! Entonces enviaremos a Belgrano al ejército del norte. Rivadavia, yo creo que Belgrano no podrá detener el avance de los realistas que vienen del Alto Perú. ú Sí, además Belgrano es un pésimo militar y tiene voz f i n i t a No van a obedecerle. Eso es cierto. Además, no tienen dinero, ni comida, ni municiones. Así no pueden p e l e a r s Sí, pero el Capitán Realista también amenaza con invadir desde Montevideo. ¿Quién necesita un país tan grande? Dejémosle el norte a los españoles. Lo importante es que no lleguen a Buenos Aires. Además, esto va a mantener ocupado a Belgrano, que está todo el día con lo de la independencia, las escarapelas y las banderitas. Disculpen. ¡Pero qué mujer tan fea! Hola, guapetones. Traigo noticias urgentes de Belgrano. ¿Pero qué sucede? Debería estar en Rosario inaugurando cañones para defendernos del capitán realista. Deben de tenerlo. Planea crear una bandera. ¿Sí? Mientras tanto, en Rosario. ¿Ya está? ¿Puedo ver? Todavía no. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? ¡Casi! Y ahora. ¡Listo! ¡Tarán! ¡Oh! h e s la bandera más linda del mundo! Y en los libros escolares se recuerda a Mariquita Sánchez de Thompson, porque en su casa se ejecutó el himno nacional por primera vez, ¿por qué se ha olvidado a María Catalina Echevarría de Vidal, quien a pedido de Belgrano, c o s i ó nuestra primera insignia patria en el pueblo de Capilla del Rosario del Pago de los Arroyos? Hoy Rosario. ¡Listo! Los cañones ya están en posición. Cuando aparezcan los realistas. ¡Bum! Sí, pero antes b e l grano quiere decir algunas palabras para la inauguración. Voy a buscarlo. ¿Comandante? ¿Sí? Todo listo para la inauguración de las baterías Libertad e Independencia. Tendría que dar un discurso o algo así. ¿Se anima?、Eh, sí, no. d e m e un instante. Estoy pensando en hacer un pequeño cambio. ¿Un cambio? ¿De qué tipo? Es un detalle mínimo. Cambiar la bandera. <risa> Comandante, aunque estemos peleando contra el ejército español, técnicamente seguimos siendo parte de España. El triunvirato se va a enojar mucho si se entera que estamos usando una bandera diferente.、Mm, puede ser, pero es tiempo de declarar la independencia y ser libres, o l d a d o ¿Me entiende?、Ah, ¿A quién se le ocurre poner a un abogado al mando del ejército? ¿Pero quién se ha creído este Belgrano? Aunque el rey de España sea prisionero de Napoleón, sigue siendo nuestro rey y debemos respetarlo. ¡Sí! ¡Viva el rey de España! <risa> ¡Rápido, rápido! No hay tiempo, hay que detenerlo. ¡Hagan algo! ¡Sí! Paso, saque una hoja. ¡Rápido! Sí, escriba. Querido Belgrano, si creandera, lo fusilamos. ¡Firma el triunvirato! ¡Rápido, vamos! Buenos Aires. ¡Rápido! Veintisiete de febrero de mil ochocientos doce. Querido Belgrano. Oh, no. Mientras tanto, en Rosario. Comandante, he capturado a dos realistas. ¡Zamba! ¿Y quién demonios es Zamba? ¡Niño que lo sabe todo! ¿Y el niño que lo sabe todo? Jejeje. <risa> ¿Acaso no vio los capítulos de la asombrosa excursión de Samba en el Cabildo, soldado? <risa> Estos revolucionarios están locos. ¿Y cómo siguen las cosas en el futuro, Samba? m a l del grano. Pues mira cómo hablo. Y en el futuro todavía usamos la bandera de España. Y todos me llaman Castañuelas. Tenemos que hacer algo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Castañuelas! Ya puedes bajar los brazos, niño que lo sabe todo. <risa> Esto debe ser obra del capitán realista. Sí, Belgrano, tenemos que crear la bandera para ser independientes en el futuro. Sí, Samba, pero sin autorización del triunvirato. No podemos. Debo obedecerles. Son nuestros gobernantes, ¿o no? Ay, mientras tanto, en Buenos Aires, esperamos que le estén tocando lindos días en las costas del Paraná. á Mientras tanto en Rosario. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si tuviéramos una bandera propia, nos sentiríamos más unidos y con más fuerza para luchar por la libertad. Sí, Castañuelas. Y como dice San Martín, seamos libres, que lo demás no importa nada.、Mm, interesante. ¿Quién es San Martín? Es un gran guerrero que nació en Chapeyú y peleó en España contra Napoleón. Mmm, ojalá fuera uno de los nuestros. Necesitamos a alguien así en esta revolución. Un militar de carrera que nos ayude a tener un ejército de verdad. San Martín es uno de los nuestros, Belgrano. Ah, bueno. ¿Y dónde está? Niño que lo sabe todo. ¿Crees que podrá ayudarnos en este capítulo? Mmm,、um, a ver. San Martín, me aburro. ¿Falta mucho?、Oh, ya llevamos más de un mes arriba de este barco. Lo sé, Holmer. Paciencia, debe faltar poco. ¿Y cuáles son sus planes, San Martín? Quiero que América sea libre e independiente. Pero me temo que para lograrlo habrá que librar duras batallas y cruzar mares y montañas. Señores pasajeros, nos encontramos próximos a llegar a las provincias unidas del río de la Plata. ¡Al fin! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Sí. Sí. Otra vez en mi tierra. Por fin puedo empuñar mi sable para liberar a mis hermanos americanos. Prepárense realistas. Seamos libres, que lo demás no importa. Les pedimos, por favor, tengan a bien regresar a sus asientos. La temperatura en Buenos Aires es de 25 grados y el tiempo estimado de arribo será de aproximadamente unos. 10、uh, uh, días. ¿Qué? ¿10 días? Así es. Les pedimos que se coloquen los cinturones de seguridad y les recordamos que a partir de este momento no está permitido el uso de artefactos como espadas o sables. Muchas gracias.、Mm. Creo que San Martín no va a llegar para este capítulo. Bueno, bueno, suficiente. No podemos tener la misma bandera que nuestros enemigos. Si queremos ser una nación libre e independiente, debemos u s a r nuestra propia bandera, aunque al Triunvirato y a Rivaravia no les guste. e y a h o c o n esos colores? Sí, ¿qué tiene de malo? Sí, ¿qué tiene de malo? Que en el futuro la van a cambiar un poquito.、Mm. ¿Y quedará muy diferente? No, los colores son iguales. Bien, lo más importante es que seamos libres. ¡Zamba, bandera! ¡La creación de la bandera! ¡Zamba, ya es hora de abandonar ese ridículo acento! ¡Seamos libres! ¡Sí, seamos libres! ¡La creación de la bandera! ¡Oh! ¡Soldados de la patria! Hasta ahora hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. Ahora, ante esta bandera, juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Sí! ¡Jurá! Cuando Belgrano h i z o por primera vez la insignia azul y blanca a orillas del río que luego sería llamado en conmemoración juramento, fue severamente reprendido por las autoridades porteñas, quienes le ordenaron deshacerse de ella y volver a enarbolar la roja igualda de la corona española. No le fue mejor más tarde, cuando en camino hacia el Alto Perú, festejando el segundo aniversario de la proclama de mayo, Vuelve a reemplazar el estandarte real por la bandera celeste y blanca, la que hace bendecir por el cura Gorriti y pasear por las calles de Jujuy. Enarbolada en el cabildo y saludada por salvas de los cañones, Belgrano hizo formar las tropas ante ella, arengándolas con lo que para muchos fue una verdadera declaración de independencia, alejada de las especulaciones politicariles de Buenos Aires. El 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia y vosotros tendréis un motivo más para recordarlo cuando sois testigos por primera vez de la bandera nacional en mis manos que nos distingue de las demás naciones del globo. Esta gloria debemos sostenerla de un modo digno, con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios. Jurad conmigo ejecutarlo así. Y en prueba de ello, repetid: Viva la patria. Su comunicación al triunvirato le es respondida por el inconfundible estilo de Rivadavia. El gobierno deja a la prudencia de usted mismo la reparación de tamaño desorden, la jura de la bandera. Pero debe prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad. Y los intereses de la nación que preside y forma, los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. Usted, a vuelta de correo, dará cuenta exacta de lo que haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución. Buenos Aires privilegiaba el temor a desagradar al embajador Lord Stanford y se sometía a la estrategia inglesa de sostener hipócritas buenas relaciones políticas con España. Que excluían inoportunos arrestos independentistas de sus colonias, a cambio de arrancarle las mayores concesiones comerciales. Furioso y despechado, Don Manuel responde el 18 de julio de 1812, sincerándose que en las dos oportunidades se había izado la bandera para exigir a vuestra excelencia la declaración respectiva en mi deseo de que estas provincias se cuenten. Como una de las naciones del globo. Pero ya que el gobierno no dictaba la independencia, no le cabía otra conducta que recoger la bandera y la desharé para que no haya ni memoria de ella, escribe, con conmovedor despecho. Si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria, y como e s t a está muy lejos, todos la habrán olvidado. Razones tenía Belgrano. Para estar sorprendido, puesto que, imbuido de la necesidad de no precipitar la autonomía de España, había elegido para la bandera los colores borbónicos de la casa del rey Fernando VII. Tres franjas, dos azul celeste exteriores y una blanca interior. Los colores que ya lucían en la escarapela nacional de las provincias del Río de la Plata, creada por decreto del 18 de febrero de 1812. Fue Sarmiento. Quien años más tarde señalaría que las fajas celestes y blancas son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles sobre los dominios, no de España, sino de la corona, que se extendían a Flandes, a Nápoles, a las Indias, y de esa banda real hicieron nuestros padres divisa y escarapela el 25 de mayo para mostrar que del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia soberanía como pueblo. Que no dependió del Consejo de Castilla, ni de ahí en adelante dependería del disuelto Consejo de Indias. ¿Quién habrá inventado esa cursi historia de Don Manuel, elevando su mirada e inspirándose en cielo y nubes? La bandera celeste y blanca se izó en la fortaleza de Buenos Aires solo tres años más tarde, luego de la caída de Alvear a raíz de su fracasada intentona. De defenestrar a San Martín como gobernador de Mendoza, sustituyéndolo por el coronel Perdriel. Ay, mientras tanto, en Buenos Aires, sin más, saluda a usted muy atentamente el triunvirato. ¡Deme, deme eso, d e m e eso! ¡Posdata! ¡Oh! a Carta de Manuel Belgrano para el triunvirato. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Excelentísimos señores, siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. ¡Oh, maldición! ¿Belgrano? Esconde esa bandera disimuladamente y use esta. Estimadísimo Rivadavia, esto es una carta y lamentablemente no puedo escuchar lo que me está diciendo. Adiós. ¿Paso? ¡Saque otra hoja! ¡Estoy furioso! Bien. Buenos Aires. 27 de febrero.、Oh, otra vez no. Un mes más tarde. ¿Pero qué mujer tan fea? Soldado, tengo una carta para Belgrano. Es urgente. Lo siento. Belgrano fue enviado al ejército del norte. Ahora, si me permite, tengo que vigilar que no venga el capitán realista. ¡Jo! ¡Oh, ¡Malditos! ¡Belgrano, Belgrano! ¡Llegamos a Jujuy! Gracias, niño, que lo sabe todo. Realmente eres indispensable en este capítulo. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Belgrano? Ataquemos al capitán realista. ¡Ni se atrevan, patriotas! El Alto Perú es nuestro y muy pronto las provincias del Río de la Plata volverán a serlo. o a h sí?、Ja. Primero va a tener que verselas con el Ejército del Norte, Capitán Realista. Oh, oh, ¡Oh, qué miedo! ¿Pero quién ha tenido la brillante idea de enviar a un abogado a la guerra? Esto será un juego de niños. With me, Bandera, now. <gasps> Take it o w t Say it. Quiero a mi bandera. Desde principios de la década del 80, Rolo Puente fue encasillado en películas cómicas y picarescas actuando junto a Carlitos Balá y Tristán. Con este último protagonizó, en 1986, Las minas de Salomón Rey. La trama indicaba que Salomón Rey. Era un exitoso empresario quien mantenía relaciones amorosas con dos mujeres. Ninguna sabe de la existencia de la otra, pero un tapado de bisón hará que las cosas se compliquen. Rolo en su feriado. Feriado Puente, muy 750. En este último corte escuchaste mucho Paca Paca y se agregó la voz de Alejandro Dolina, de aquella obra sobre textos de Pacho O'Donnell. Que se llamó El Grito Sagrado, una suerte de, de libro parlante para contarte algunas pequeñas historias que tenían que ver con la historia grande de, de los argentinos.、Eh, vamos a meternos en el éxodo, e u g e n i o Yo decía en el comienzo del programa que este Belgrano, al que tildaban de no ser un, un tipo con voz de mando, fue capaz de llevar a toda una población 250 kilómetros hacia abajo, pero además. Dejando tierra arrasada. O sea, no solamente había que marchar hacia el destierro, sino quemar sus campos, quemar sus casas, sus, pertene sus pertenencias, envenenar los pozos de agua. ¿Y si eso no lo hace un tipo que tiene voz de mando y es líder natural? ¿Quién lo hace? Había mucho más que un abogado convertido rápidamente y en forma desprolija en militar. El éxodo, Eugenio. A Belgrano lo tildaron de militar sin estrategia, sin mando. Sin embargo, fue el líder de la gesta que, junto con el Cruce de los Andes, se transformó en una de las dos hazañas más increíbles de la lucha por la independencia: el Éxodo Jugenio. Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del desorganizado Ejército del Norte. Que luego de la revolución había ocupado el Alto Perú, la actual Bolivia, pero después había sido vencido y estaba en retirada. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En esa emergencia, Belgrano ordenó a los pobladores de Jujuy y de Tarija abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo que avanzaba hacia el sur. Se aplicó la política de tierra arrasada. Y se incendiaron campos sembrados. El movimiento pasó a la historia como el Éxodo Jugenio. Me, me, a mí me gusta quedarme, independientemente de las dos grandes batallas, n o Salta y Tucumán, que fueron fundamentales,、eh, con un episodio previo que va a dar lugar a, a la batalla de Tucumán, n o que es ni más ni menos que el Éxodo Jugenio,、eh, que habla un poco de muchas cosas que a uno realmente lo e n t a r n e c e n en un punto lo conmueven. Que es、eh, aquel ejército pobre que teníamos, el ejército del norte, miserable realmente, no teníamos un mango, ¿no? La, el estado naciente no tenía plata,、eh, y la que tenía la, la, la destinaba este, para fines non-santos, como combatir artigas, por ejemplo,、eh, pero para el ejército del norte no había plata, era un ejército pobre que hace pensar a este hombre. ¿Cómo puede hacer para derrotar a un ejército que venía de ganarle a Napoleón? Un ejército poderosísimo, encabezado por Pío Tristán, casi 5.000 hombres que venían bajando hacia Jujuy. Y entonces se le ocurre la genialidad de, de la guerra de recursos, de alguna manera, que es、eh, bajar con todo el pueblo j u j u g e、eh, n o hasta Tucumán, envenenar los pozos de agua, matar a los animales,、eh, quemar las cosechas,、eh, porque justamente. La Travesía que venía haciendo desde el Alto Perú el ejército realista,、eh, su objetivo era llegar al valle a Jujuy para abastecerse de alimentos y agua. Contaban con eso, sus reservas se terminaban llegando a Jujuy. Entonces, este, la idea era que llegaran y se murieran de hambre y de sed, cosa que efectivamente ocurrió. Los saldos de cuando llega el ejército realista a Jujuy son equivalentes al de una batalla perdida, una derrota infringida、uh -huh. ¿no? en esos términos. Y evidentemente el d e s b a n de d ese e ejército que llega desesperado a abastecerse se encuentra con que el pueblo ha cumplido a rajatabla las órdenes de Belgrano. ¿Cómo hace un tipo para que le cumplan, para que un pueblo le cumpla? Bueno, evidentemente con una ejemplaridad. O sea, se le cree a alguien ejemplar, a alguien que se sabe, a alguien que se tiene confianza,、eh, que da el ejemplo. ¿Mm? Y los que no le creían, que eran aquellos que estaban interesados en hacer negocios con los que estaban bajando, que era la clase acomodada del norte, este... bueno, para eso se aprobaba el fusilamiento, ¿no? El bando de Belgrano es un bando tajante, donde establece que aquellos que no cumplan con la orden de bajar serán pasados por las armas. Hay algunos casos, varios casos, de gente fusilada, que eran exactamente comerciantes o especuladores que ya estaban preparando su negociación. Este. Con los realistas, o sea que en realidad no querían bajar porque querían hacer negocios, ¿no? ¿Vos? A esos Belgrano no les da ninguna alternativa, o bajan o los fusilan, ¿no? Voy a i n s i s t i el parangón con el tema de Napoleón,、uh -huh. eh, de esos ejércitos que habían peleado contra Napoleón, que también sufrió lo mismo, es decir, de la tierra arrasada de los rusos. Exactamente, el éxodo, ¿no? El éxodo en Rusia, efectivamente. La,、eh, algo tremendo porque. Las tropas, estas viven, como se llama, viven sobre, como se les dice habitualmente, viven sobre el terreno que ocupan o del terreno que ocupan. ¿eh? Sus provisiones son escasas y no es que tienen este, la lata de v i a n d a d a van viviendo de los lugares que van ocupando. Así que cualquier situación de este tipo, evidentemente, le, les complica la vida. n o Como le va a ocurrir a Hitler también, pero por sus errores,、uh -huh. ¿eh? cuando se retira y se da cuenta que no hay. No hay ningún tipo de alimento porque sus propias tropas han arrasado con Georgia y toda esa parte de Rusia, n o la zona triguera, por ejemplo. Este, cuando quieren volver, además del crudísimo invierno ¿eh? que les toca, también sufran esas consecuencias. Saludo a la bandera, Fabiana Cantilo. ¿No sabes qué hacer con tu dedo? 5354-6655. Los números de los oyentes, 750. 750. Más aire. Beriados Fuente. Muy 750. Hace un rato, cuando presentábamos a Diego Domirelli, autor de este libro de reciente aparición, Perón y a e r o l í n e a s Argentinas, el regreso definitivo, estábamos escuchando a los móviles que andaban dando vueltas por Ezeiza en la mañana del 20 de junio de 1973. Contaban la mitad de ese día. La otra mitad tiene que ver con las balas, con la violencia, con la presentación solapada en sociedad de la triple a Y esto decían aquellos móviles en la segunda mitad del día. Son exactamente las 5 de la tarde de este miércoles 20 de junio de 1973. p r e c i d e n c i a acaba de anunciar oficialmente por las altavoces que el presidente. Que el presidente Cámpora arribó acompañado de Juan p e r ó n y defendió el morón. Durante, p u s i e r o n a producirse incidentes a ambos costados de este palco donde estamos ubicados, el palco e l Trébol. Incidentes que movieron a la preocupación de los millones de habitantes de todas partes de la República que se d i e r o n e Sri Lanka hoy en este histórico acto de la República Argentina. El teniente general Juan Domingo Perón descendió en el aeropuerto de Morón. Estamos en las puertas del hospital de defensa. Los heridos son evacuados en helicóptero. El Boeing 707 de a e r o l í n e a s Argentinas, convertido en avión presidencial, volaba a 12.000 metros de altura y a 850 kilómetros por hora aquel 20 de junio de 1973. En él viajaban Cámpora, Su comitiva presidencial y Perón, quien volvía definitivamente al país. Pilotos, tripulantes, invitados especiales, más los hombres de estado de ese tiempo, pasaron momentos de alegría y tristeza durante las doce horas que duró el vuelo. Estas son relatadas por sus protagonistas, hombres que vivieron la historia, la interna peronista, y que al desatarse la masacre en Ezeiza, Por situaciones desconocidas hasta hoy, a bordo del avión y a solo 25 minutos de aterrizar, revivieron el fantasma de la revolución fusiladora de 1955. Firmado Diego Dominelli. Diego, alegrías y tristezas a bordo del avión. Arranquemos con, con esa historia. Y las alegrías habían arrancado cuando ya el avión entra en territorio brasilero, digamos. Entonces ahí se empieza a firmar este pergamino que veníamos contando hace un rato, n o、uh -huh. donde aparece la firma de todos los que estuvieron、sí. ahí a bordo. Y fue un momento muy emotivo para todos. También eso lo cuenta Irma Roy, que era una de las pasajeras、uh -huh. invitadas, y también lo contó Froilán González, que nos dejara hace un par de días,、sí. nada más. Y bueno, después que se firma ese pergamino, que la FAPA, la Federación Aeronáutica del Personal este, Aeronáutico,、eh, Había convenido en, en, ofre, en ofrecerle y regalárselo a Perón. Cuando terminan de hacerse todas las firmas, y ya cuando está entrando en territorio argentino o próximo a ellos, se canta el himno nacional, se reparten unas este, copitas con champán, brindan, cantan el himno. Hay versiones de que después de eso se cantó la marcha Peronita,、uh -huh. s unos dicen que sí, otros dicen que no se acuerdan, pero que seguro que sí. Yo creo que, Lo seguro más que sí. Y, y en buena hora, además. Este, y lo meditaba. Como. 18 años después. De haber estado ahí arriba, arriba. en ese momento, escucha. Bueno, cuestión que.、Eh, hasta ahí las alegrías.、Uh -huh. Cuando ya estaban por entrar en, en la última fase del vuelo, que es cuando se inicia el descenso, que prácticamente por la altura que viene un avión al día de hoy también, ¿no? A los 20 minutos. Antes de aterrizar, empieza el descenso.、Uh -huh. Bueno, es ahí cuando en la cabina de mandos escuchan un llamado un, este, a través de radiofrecuencia.、Eh, Teobaldo Altamiranda, que era el técnico de vuelo, y con Andoile, que venía piloteando el avión, los dos escuchan un llamado que era su, Vicente Solano Lima, que estaba en Eseiza, precisamente,、uh -huh. estaba con Dante g u l l o estaba con Esteban Rigi.、Uh -huh. Eh, ellos ahí ya llama Solano Lima porque ya habían decidido que el avión no podía aterrizar en Ezeiza, no solamente por la masacre que había arrancado en el puente 12 con los heridos, con los muertos, a través del de, digamos d e sindicalismo ortodoxo y de la gente de Osinde,、eh, sino que ya mismo en Ezeiza, y por testimonio que también están contados y volcados en el libro, ya se empiezan a ver autos, a ver, o sea, se vieron dos. Torinos blancos de los cuales se abren los baúles y sacan armas,、uh -huh. pero es, esos autos estaban rodando en la pista de rodaje por donde ro tenía que rodar el avión presidencial.、Sí. O sea, era un lugar absolutamente restringido, como es a l día de hoy.、Sí. Solamente tienen acceso ahí vehículos para utilidad aeronáutica、uh -huh. y hay que tener autorización. De la policía aeronáutica.、Sí. Bueno, evidentemente todos esos controles habían sido violados de alguna forma, incluso en un momento la custodia del personal policial que había del lado de adentro del aeropuerto también se va. Este, se, ellos, trabajadores de aerolíneas, escuchan: empezaron los tiros con los zurdos, rajemos de acá, esto está en manos de Dios, y、mm -hmm. se fueron. Entonces, esa era el, el, la situación con la cual también este, quedaba a las claras que peligraba、eh, el avión y los, los integrantes del avión. Sí,、claro. eh, esto, todo esto Solano Lima no lo cuenta, obviamente. Cuando se comunica el avión, lo que se comunica ahí es que、eh, había muchos manifestantes, la alegría era tan grande y era tanta la gente que habían invadido la pista. Cámpora. Eh, que es llamado por los tripulantes del avión a la cabina para establecer el diálogo con Solano Lima, que era el presidente en ejercicio, se niega a ir a Morón.、Uh -huh. Entonces se produce una, una, una charla con un grado de tensión importante porque Solano Lima le dice: Vayan a Morón, no pueden aterrizar en Ezeiza, y c a m p o r le dice: No, tenemos que aterrizar en Ezeiza. Que esto también era parte. De lo que era la interna peronista,、uh -huh. Cámpora por la izquierda peronista y López Rega, que estaba también arriba de ese avión, por la derecha peronista. Que, aterrizó, que, la, que el avión no aterrizara en Ezeiza era una derrota para Cámpora、sí. porque estaba ...y este, el s t e e pueblo、porque、Peronista, exactamente, claro. claro.、Eh, pero cuestión que no hubo caso y que esa conversación termina. Cuando Solano Lima le dice, como presidente de la, de la Nación en ejercicio, le ordeno que vaya a Morón. Así que dígale al comandante del vuelo que se dirija a Morón. Bueno,、eh, Cámpora, al escuchar eso, se saca los auriculares,、eh, enojado, se va, sale、uh -huh. de la cabina de mando.、Eh, Un Cámpora que ya venía golpeado de Madrid porque había sufrido algunos desaires. De, de, Perón, de Perón, según cuenta la leyenda, en Puerta de Hierro, no van juntos algunos agasajos que、sí. prepara el gobierno español. Claro, este... es más, no lo recibe. c u a n d o Cámpora llega el 15 de junio con la comitiva presidencial, Perón al aeropuerto no va.、Uh -huh. Quien lo recibe es Franco.、Uh -huh. Eso está contado. Sí,、ah. sí, sí. í d e jefe de Estado a jefe de Estado? Claro, que en un punto no estaba mal, pero, no, pero, pero bueno, lo que esperaba Cámpora era otra cosa. Exactamente. Hay una vieja historia que cuenta que había una recepción del gobierno español y ponele que era a las 9 de la noche. Y a、sí. las 8 y media llega a Campora vestido para esa recepción, vestido、sí. para la ocasión. Este, se presenta en Puerta de Hierro y lo recibe Perón en g u a y a b e r a Como diciéndole, yo no, pincelé, yo no, voy, yo no voy. voy a ningún lado. ¿Sí? O sea, sí. Ese tipo que venía muy golpeado de Madrid. Le vuelven a dar otro, otro trompazo en vuelo. Claro, pero ahí la pierde con. Si quiere, la pierde con López Rega y no sé si tanto con, con Perón, porque también, y está comprobado、eh, en otros trabajos que se hicieron y en otros libros publicados, sobre todo sobre la historia clínica y la salud sí, de Perón,、claro. que él sufre un infarto muy pequeño,、uh -huh. el 20 de junio de 19,、eh, 1973, y también en, en el libro que publicó. Hay testimonios que no van a certificar, obviamente, ese infarto, pero sí que lo, cómo lo veían. Sí, claro. De la, de la bronca que, que, que él empieza a tener cuando、uh -huh. se entera que no puede aterrizar en, en Ezeiza, si、sí. no puede ser recibido por su pueblo.、Uh -huh. Bueno, este, cuando finalmente aterrizan, luego de que se da una situación bastante、eh, particular, que si hay tiempo la contamos, ¿no?、Uh -huh. eh, Cuando aterrizan,、eh, Perón le recrimina a Cámpora. Usted es el responsable de esto. Sí, claro. Porque a mí me tenía que haber recibido el pueblo y me, y me reciben los militares.、Uh -huh. Y no solamente que lo reciben los militares, este es un agregado que hago yo.、Sí. El jefe. De la base aérea militar de Morón, Brigadier Capellini.、Uh -huh. <risa> bueno, Capellini. Futuro golpista, o, in o intentó no, serlo. Claro, en claro. el 55.、Claro. Entonces, vos fijate la locura que se habrá vivido en ese momento, en parte está reflejada、claro. con los testimonios, sobre todo de los pilotos,、uh -huh. porque después del 55, Capellini, que había estado aparentemente en defensa de la democracia. Se da vuelta como un panqueque, apoya la revolución fusiladora y este, 18 años después、sí. era jefe de la base aérea que、uh -huh. recibía el avión presidencial con Perón a bordo y con sus ex compañeros a los cuales había traicionado. Y después intenta, muerto Perón, un golpe de Estado desde la base aérea de Morón, 74-75. El tipo toma la base、ah, mirá, y desde la... ahí él intenta un golpe de Estado que, por supuesto,. Este, se anticipa lo que sería、bueno. el golpe del 76. Ahí tenés un Capellini por dos. Bueno, y escucha esta: a bordo del de avión presidencial que estaba para aterrizar en Morón,、sí. cuando se comunica con Andoyle,、eh, perdón, s e b r a l y le dice al de la torre de control: avión presidencial,、eh, pide permiso para aterrizar y se lo dan.、Sí. Eh, venían otros dos pilotos. Que eran Adradas y, y Chumbita.、Uh -huh. Adradas había volteado, había bajado un avión de la Armada el día de los bombardeos del 1955. ¿Desde la defensa antiaérea? No, con su avión con su de fuerza aérea、sí. sale de la base aérea de Morón, c o n u n p los t e r b i c h o s Claro, y derriba un avión de la Armada que estaba bombardeando. Eh, la plaza de Mayo y que se iba ahí para Uruguay.、Uh -huh. Cuando lo derriba, pega la vuelta para Morón, se comunica、eh, vía radio y、sí. dice:、eh, Mate a un gorilo, hijo de Volteé a un, goril un gorila, hijo de puta. Volteé a un gorila, hijo de puta.、Uh -huh. Resulta ser que cuando él dice eso, ya Morón había sido, tom había sido, había tomada, sido tomada y Capelini l ya se había dado vuelta. Bueno, esto lo reviven en la、sí. cabina de pilotos. Claro. Porque los cuatro pilotos de ese avión, del avión presidencial en el 73, habían sido pilotos de Fuerza Aérea en el 55, que como apoyaron a Perón, fueron exonerados de la Fuerza Aérea. Qué buena historia. Y pasaron. Muchos de ellos estuvieron presos. A la aviación civil. Y después pasan a la, avi a la aviación civil y terminan siendo pilotos de aerolíneas argentinas. Qué bárbaro. Y hay un dato más: hubo aviones militares. El 20 de junio de 1973, no voy a contar qué pasó, hay que comprar el libro. Muy bien, muy bien. Vamos a sumar algunas voces que van a hablar del 20 de junio de 1973, protagonistas de la época. El análisis de Eduardo Anguita. Ezeiza fue el, el punto máximo de la movilización popular y a su vez el primer punto de la decisión de unir. Una conducción política por parte del peronismo de sesgo absolutamente derechista, no nos olvidemos que el comité de recepción de Perón estaba formado por cinco miembros, de los cuales cuatro eran el Bandorismo, el CDO y la AAA, es decir, lo peor de la derecha combativa、eh, y fierrera que tenía el peronismo,、eh, es decir, que unían la. Centralización de la conducción política pública con las estructuras parapoliciales y paramilitares. Pero por otro lado, no nos olvidemos que la convocatoria popular a Ezeiza, según los diarios de entonces, reunía a un millón de personas. Nunca hubo una reunión en la Argentina donde se nuclearon un millón de personas. Yo creo que ni siquiera con la venida del Papa、eh, después de, de Malvinas hubo una movilización tan grande. Y en condiciones en las cuales se sabía que podía haber enfrentamiento, es decir, que la gente que iba del lado popular, este, mayoritariamente encolumnadas en la Juventud Periodista Regionales, sabían que se estaban encuadrando, como, como llamábamos entonces. De modo que Seís en realidad fue un escenario de gran confrontación, donde si bien hubo relativamente pocos muertos, lo que creo es que. Que fue una gran decepción, que eso fue lo, lo más escandaloso de todo.、Eh, hubo oficialmente 13 muertos y, y menos de 400 heridos, lo cual, por supuesto, es, este, habla del nivel represivo de la derecha, pero、eh, a una escala con un millón de personas movilizadas, no fue una gran cantidad de muertos. Lo que pasa es que la represión fue toda cercana al palco donde iba a llegar Perón, digamos. Lo que estaba claro era el mensaje. Muchachos, ustedes. A donde está Perón no van a entrar nunca más. En el próximo corte vas a escucharlo. A Osinde va a hablar de cómo está preparada la seguridad para ese 20 de junio del 73 y pegadito el análisis de Fernando Vaca Narvaja. Con el teniente coronel Jorge Osinde, uno de los cinco grandes del comité de organización del regreso definitivo al CAU Nacional Perón. que nos va a d a r d e t a l l e s muy concreto. s Está previsto、eh, que se mantenga despejado el acceso a la ruta 205 que se comunica con el aeropuerto, por la cual solamente transitarán los coches de los invitados especiales en el Perón. ¿Esto que es solamente para periodistas? No. El señor Perón ha expresado en forma reiterada, como base fundamental a todo esfuerzo positivo, lograr la unidad nacional. De consiguiente, el Movimiento Nacional Justicialista, a través de todas sus directivas, hace una invitación al pueblo de la patria para que concurra a o x u o Ezeiza,、eh, lo que intenta hacer en ese momento, el jefe de la banda era ese teniente coronel nefasto o s i n d e Lo que intentan hacer con Ezeiza era que Perón, impedir que Perón viera la realidad, la convocatoria del pueblo argentino. En una movilización que superaba cómodamente el millón de personas. O sea, era una realidad que, imagínate, para un líder que estuvo 18 años en el exilio, volver a tomar contacto con su pueblo era fundamental. Y, y evidentemente hubo un sector min, minoritario que especuló y que buscó por todas las posibilidades, incluida esta provocación militar, de que Perón no llegara a Ceiza como efectivamente se dio.、Uh -huh. Fíjate que, posterior a estos hechos de Ceiza, Eh, Perón, como que de alguna manera en su discurso、eh, le llega la información o respo responsabiliza el tema de Seiza, más que Enosinde, que era el verdadero ejecutor en lo que era en ese momento la juventud peronista. ¿no? Nos queda poco más de una hora para seguir hablando de este 20 de junio por dos: el de 1820, Belgrano, y el de 1973. El regreso definitivo de Juan Domingo Perón. Tiempo de noticias en AM 750 y después seguimos con este especial de Kilómetro Cero. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. En la hora 11, 50 minutos, humedad 71%, temperatura 11 grados, dos décimas. Agustín Rossi criticó a la Corte Suprema. El ministro de Defensa sostuvo que, con el fallo en contra de la elección popular de los consejeros de la magistratura, el alto tribunal perdió la oportunidad de encabezar el proceso de transformación del Poder Judicial. Además, Dijo que desde el retorno de la democracia, la sociedad debatió sobre todos los temas, pero de lo único de lo que no se hablaba era del rol de la justicia. Y fue Cristina Fernández de Kirchner quien tuvo el coraje de poner el tema en la agenda. En ese sentido, estimó que la discusión se va a extender y va a encontrar su cauce, porque afirmó nunca se le pudo poner barreras al pronunciamiento popular. Patria grande. La presidenta de Brasil analiza las protestas de los últimos días junto a su gabinete. Según el diario O Globo, el objetivo del encuentro, que comenzó este mediodía, es diagramar una estrategia para contener la ola de violencia que ya se cobró su primera víctima fatal. El matutino informó. El primer paso sería convocar a un Consejo de Estado para que asesore a Dilma Rousseff en tiempos de crisis. En este organismo participarían también el vicepresidente Michel Temer, los titulares de las cámaras parlamentarias y los líderes de los principales partidos en el Congreso. De afuera. El presidente de Rusia apoyó las privatizaciones durante el Foro Económico Internacional que se realiza en la ciudad de San Petersburgo. Vladimir Putin dijo que está de acuerdo con esta iniciativa siempre y cuando se realice de forma gradual, transparente y ventajosa para su país. Además, el mandatario afirmó que los bienes del Estado. Serán privatizados por motivos financieros nacionales y con el objetivo de aumentar la capitalización del mercado accionario ruso. Pelota. Carlos Tevez podría pasar al fútbol italiano. El diario La Gaceta de los Sport s informó que Juventus y Milan agilizan las gestiones para contar con el argentino en la próxima temporada. También. Adelantó que el actual campeón italiano ofrecerá 10 millones de euros y que su director deportivo, Giuseppe Marotta, viajará la próxima semana a Manchester para hacerle esa propuesta al City, que pide 15 por el delantero. En tanto, los dirigentes milaneses esperan cerrar en los próximos días la transferencia definitiva de Robinho al Santos de Brasil para con ese dinero hacer una oferta por el Apache. Sigue despejado el cielo sobre Buenos Aires. Humedad 71%. Temperatura 11 grados dos décimas. Ricardo Álvarez. 750 Avanzanza. Derecho a la información. El puente de Ruiz Huidobro es un puente ferroviario de la ciudad de Buenos Aires. El puente está construido enteramente en acero y es por donde las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre cruzan la avenida Ruiz Huidobro en el barrio de Saavedra. AM 750. Un puente a lo impensado. Feriado Puente. Muy 750. Seguimos haciendo este kilómetro cero especial. Estaremos juntos hasta la una de la tarde en este 20 de junio por dos: el de 1820 y el de 1973. La sociedad Esterchek Longhi, a cargo de la operación técnica y la producción y campana en los relatos. Vamos a volver por un ratito a Manuel Belgrano. Lo estamos haciendo o t r a v e z De apilar sonidos que tienen que ver con el cine, con la radio, con la tele. Tucumán y Salta. A ver, desde el punto de vista geopolítico, sin la batalla de Tucumán, no sé qué idioma estaríamos hablando a esta altura del partido. La verdad. Sin duda, la batalla más importante que se dio en suelo argentino en la guerra por la independencia. Todas las demás tuvieron que ver con. Con Chile, con el Alto Perú, pero en suelo argentino, Tucumán fue la clave, la llave de la independencia. La salud de Belgrano comenzó a hackearlo antes de la batalla de Tucumán. Tienen que alimentarse, general. Historia clínica. No he podido tolerar las últimas comidas. Así no podrá tomar armas, ¿eh? Coronel, usted sabe tanto como yo que este ejército me necesita más que nunca. Es fundamental poder dirigir las columnas. Venga, yo lo creo. El ataque realista puede presentarse en cualquier momento. Por más razón, tenemos que estar preparados. Además, tengo entendido que hay un médico de apellido Redhead que está viniendo a asistirme. Podemos confiar en él. Por supuesto, es discípulo del doctor de Napoleón. <risa> no, Napoleón no tolera a los médicos. Bueno, parece que hay uno al que sí. Y usted quiere asumir el riesgo. Podría ser mi oportunidad de mejorar la salud. Mi general, ya está todo listo para partir. Muy bien. Belgrano, después de la victoria en las puertas de San Miguel. El pueblo está feliz, general. ¿Y usted? Y yo estoy como antes de que todo esto suceda. No tenía duda de que v a m o s a salir victoriosos. Almas como la suya son fundamentales para llevar nuestra revolución adelante. Sangre joven, empeñada en la causa. Dígame una cosa. ¿No tiene miedo de que lo juzguen en Buenos Aires por no haber seguido las órdenes? No. Ahora somos victoriosos. Nadie se atrevería a decir que hicimos mal en no seguir. Con excepción de Dorrego, claro. t e n i e n todos e t pertenecemos a un mismo ejército. Y aunque con el coronel tengamos algunas diferencias, él se ha compartido siempre correctamente. Es cierto. Coronel. ¿Me mandó a llamar, general? Sí, para felicitarlo por su desempeño. Simplemente cumplió órdenes. Y muy bien que lo ha hecho. Y me alegra poder brindar con usted a pesar de nuestras pequeñas diferencias. Le agradezco su generosidad. Le comentaba al teniente La Madrid que almas como la suya son fundamentales para llevar adelante nuestro sueño. Es difícil que todos lo vean como un sueño. Muchos confían que Fernando VII pronto será liberado y devuelto al poder. Ahora las decisiones las tomamos nosotros. Justamente es eso lo que hoy celebramos. Salud. Salud. Salud. Estamos celebrando su triunfo aquí en Tucumán. El éxodo. Lograr que un pueblo entero abandone. Sus hogares y su tierra para que el realista se encuentre con un campo arrasado. Se necesita mucho genio para mover este pueblo, que es bastante lento. A mí no me parecieron nada lentos cuando mataban realistas para que usted pueda comerciar libremente. Tal vez usted los vio cuando estaban enterrando a sus compañeros. Ahí sí se toman su tiempo, o s a b e Es una tarea. El grano, la película. no le gusta hacer a nadie. Bueno, ¿querían libertad? La libertad cuesta. Usted, que es un experto en la compra y en la venta, ¿cuánto cuesta la libertad? Cuesta vida, general. Muchas. La libertad es muy cara, yo no la compraría. Menos para los soldados y los indios. Ellos ni saben de qué les hablan. A ellos lo único que les importa es saber quién le s dará de comer mañana. Y los que le s damos de comer somos nosotros. No sé si es lo mejor, no sé si es lo peor. Es. Y les daremos de comer siempre. Ganen los realistas o gane la revolución. Por eso celebremos, general, que pase lo que pase, el pueblo siempre tendrá de comer. De todas maneras, la lucha valió la pena. Nunca se sabe. Tal vez en el futuro no tengamos patrones tan generosos como usted. Belgrano, después del triunfo en Salta. a Los desatinos cometidos por Castelli y Monteagudo al mando del primer ejército auxiliar obligaron al jefe del segundo, Manuel Belgrano, a comportarse de manera de borrar el rencor y la decepción de los ciudadanos del norte argentino y del Alto Perú. Dolina Pacho O'Donnell, el grito sagrado. Luego del triunfo de Salta, no obstante poder exigirle que se rindiera a discreción, Belgrano. Despedazado su corazón al ver derramarse tanta sangre americana, como él mismo escribiese, aceptó que el jefe enemigo, Mariscal Pío Tristán, capitulase con honra. Los vencidos saldrían con los honores de guerra, a tambor batiente, rendirían sus armas y se comprometerían bajo juramento a no tomar en adelante parte en la lucha. Debe tenerse en cuenta que Belgrano, al proceder así, esperaba ganárselos, Pues casi todos eran americanos. El juramento de los vencidos fue desestimado luego por el general Goyeneche, quien los hizo relevar de su obligación por el arzobispo de Charcas. No obstante, la mayoría, entre ellos Tristán, quien se retiraría a su casa en Arequipa, lo cumplió al pie de la letra. No sólo no empuñaron más las armas, sino que no pocos fueron propagandistas de la revolución. Tanta magnanimidad, Disgustó en Buenos Aires. Belgrano no hizo caso. No busco glorias sino la unión de los americanos, escribe a Chiclana, a quien había hecho gobernador de Salta. Tampoco avanzará con premura, no obstante las órdenes del gobierno, para recoger el fruto de la gloriosa victoria. Quería ganarse previamente a los alto peruanos y para ello hace oficiar misas en todos los pueblos y villorios que encuentra a su paso para borrar. La imagen de ateísmo, irreverencia y blasfemia que habían dejado sus antecesores. Esta conducta algo forzada de Belgrano y desde el punto de vista militar muy posiblemente errónea fue luego variada al conjuro de la crueldad de las circunstancias. Es así que entre los once prisioneros de la corajuda acción de Tambo Nuevo había dos de quienes, luego de la batalla de Salta, Habían jurado no volver a empuñar las armas en contra de los ejércitos revolucionarios. Don Manuel, olvidada ya su magnanimidad, ordenó que fueran fusilados por la espalda, con la prevención de que la descarga no les dañase sus cabezas, las que fueron luego seccionadas y transportadas sigilosamente lo más cerca posible del campamento enemigo, donde fueron izadas al extremo de altos maderos. Del que también pendía un rótulo de grandes y visibles letras, por perjuros e ingratos a la generosidad con que fueron tratados en Salta. General, la victoria en Salta es nuestra. El general Tristán lo espera para ofrecerle su rendición incondicional. Ganamos. ¿Cuántos prisioneros? Entre los que contamos nosotros y los que nos dicen ellos, unos tres mil. l t r e s mil? l c ó m o fue que ganamos, teniente? Cuando el general es bueno, al pedo pechar cuando el pingo es corto. o ¿Sí, y doctor? A la noche le paso el parque. Cuídelo. Esperamos sus órdenes, mi general. ¿Usted qué ordenaría, teniente? No tendría contemplaciones. Sería una gran muestra de poder fusilarlos a todos. Habría que hacer eso, ¿verdad? Si usted lo ordena, ya mismo empezamos a c a v a r la fosa, nos va a llevar un buen rato. Si tres mil hombres se rindieron, quiere decir que no estaban tan convencidos de su causa. Venga. n iba a Decirlo, Juan, en Salamanca, y vamos a terminar así, enfrentados. Hasta de sangre americana, Juan. Si los 3.000 prisioneros juran no volver a levantarse en armas contra el ejército de la patria, entonces no serán ajusticiados. Podemos terminar la guerra hoy mismo, Juan. Coronel Dorrego, prepare la plaza para los juramentos. General, es mi deber manifestarle mi desaparición. Queda manifestado. Te está equivocando, feo. Le digo que queda manifestado. ¿Cómo vamos a confiar en el juramento de 3.000 soldados entrenados? Vamos, a ver si alguno piensa como yo. ¿Existe algún precedente de esto? ¿De un ejército que libere a otro? Haga lo que le digo ahora mismo, coronel. Nosotros, mi general. Lo van a tomar por un imbécil. Usted se volvió lo c o o r del. n o van a masacrar. La guerra es así: desde que el mundo es mundo. La guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. Y si usted tiene tanto miedo, entonces se queda acá y no viene al norte con nosotros. Haga lo que yo digo ahora mismo. Como usted diga, como usted diga,、manera? general. Pensé que Buenos Aires no te deja b a utilizar la bandera. ¿Ah, no? No me enteré. Tiene su lógica. Mientras Buenos Aires siga diciendo que el problema es con Napoleón y no con España, una bandera distinta es algo original, pero no es buena política. Estás hablando como un abogado. Tú también eres abogado. No, señor. Yo era abogado. Ahora soy capitán general, según Buenos Aires. ¿Sí? De eso sí me enteré. Manuel. Los presento. El general Pío Tristán, María j o s é f a e s c u r a Sé quién es la señora, encantado. Una amiga de Manuel es mi amiga. ¿Y desde cuándo vencedor y vencido festejan juntos? Discúlpeme, es que yo me crié en el Río de la Plata y ciertas cosas de las nuevas filosofías que todavía no me las aprendo. ¿Qué querías? ¿Quemate tres mil personas? Este gesto puede terminar la guerra hoy mismo. Sí, ya lo creo, cuando se te vuelvan en contra. Señora. e Sugesto n que causará mucha sorpresa. Pero por supuesto, eso se lo aseguro. Míreme a mí la sorpresa que me está causando. Este hombre es el enemigo, Manuel. Cristán es como yo. A él también lo v e s t i e r o n de general. Pero ante todo, es americano y quiere terminar con esta sangría de una buena vez. Lo conozco hace 20 años. Éramos amigos en Salamanca. Pero tampoco es ajeno a las ideas de libertad que h a b l a m o s d e qué libertad ¿sí? me vas a hablar? ¿Todavía no te diste cuenta de qué se trata esta guerra? ¿De esto se trata? ¿De negocios? ¿De quién se queda con qué? Y cuando los países se matan por dinero, la libertad, la amistad de Salamanca y la patria, se la meten en el culo. Porque este hombre no es nada. Simplemente recibe órdenes de alguien mucho más poderoso que vos y que él. Al que seguramente tus ideas de libertad, discúlpame, no creo que le interesen. No todos somos así. Yo creo que llegaste a la cima de la montaña, ¿sabes? De ahora en más, es todo barranca abajo para vos. Lo bueno es que se hace más rápido. ¿No? Manuel, ahora entiendo tu obsesión con ella. Es una f i e l e indomable. Seguramente está diciendo lo que muchos patriotas piensan. ¿Y nuestros gobiernos? ¿Cómo piensas que tomarán todo esto? Nuestro gobierno no le ve n la cara a la muerte como s e la vemos nosotros. Lo que me p r e o c u p e es cómo lo va a tomar la tropa. Por mi parte, solo puedo cumplir mi palabra. A los soldados, a los indios y mulatos. Se lo tendrás que explicar tú. Buena suerte. Dígale a su general. Que se despedaza mi corazón al ver derramar tanta sangre americana. Y que para evitarlo, estoy pronto a otorgarle una capitulación honrosa. Es un error, mi general. Usted dijo en una oportunidad que estábamos rodeados de víboras. Por eso mismo. No podemos agregar tres mil enemigos a nuestra espalda. Entonces se los d e g u e l l a Nuestra misión es llevar la revolución adelante. ¿Con b a l o n e t a s Sí. Pero también con ideas. Prefiero quedarme con sus cañones y ganarlo s por gratitud. Donde vayan, pregonarán el triunfo de nuestras armas y terminarán por abrazar la causa de la libertad. l o r a por Víctor Heredia. Y a todos los testimonios que fuimos sumando desde el arranque del programa de hoy, aparecieron esas dos películas, las dos que existen en el cine argentino, en la historia del cine argentino con la biografía de Belgrano. Bajo el signo de la patria, con Ignacio Quirós, principios de la década del 70, y Belgrano, la película, con Pablo Rago. Feriado Puente, muy 750. El verdadero número vivo en 750. 5354-6655. Contestador automático de los oyentes. 5354-6655. ¿Lo anotaste? e El puente Victorino de la Plaza, también conocido como Puente Belezarfiel, es un puente que cruza el riachuelo uniendo la avenida Belezarfiel del barrio de Barracas con la localidad de Piñeiro del partido de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. AM750. Un puente a lo impensado. Feriado Puente. Muy 750. M750, un puente a lo impensado. Muy 750. 12 horas, 14 minutos que ya pasaron del nuevo día. La temperatura para capital y alrededores 11,2 y el pronóstico indica una máxima de 13 grados. El extendido dice sin paraguas. En Capital y Gran Buenos Aires, entre el sábado y el lunes. El sábado, una máxima de 15 El domingo, 16 Y el lunes, una máxima de 13 grados. Estamos con este 20 de junio por 2, en este especial de Kilómetro Cero. 1820, Belgrano. 1973, Juan Domingo Perón. Y para esto lo tenemos en la mesa a Diego Dominelli, autor de Perón y Aerolíneas Argentinas. El regreso definitivo. El avión baja en Morón, que、sí. no mucha gente sabe, es una, una pista acondicionada para que bajen allí aviones de ese porte. Y además tiene una especie de aeropuerto en miniatura, con su hall, con su v i p por supuesto con claro, su torre de control. Así es. Y puede hacerlo, y lo hace. Y、sí. a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo primero que sucede. Se abre la puerta del avión. Eh, entra eh, Solano Lima porque el traspaso de mando se hace adentro del avión、uh -huh. y luego bajan. Empiezan a bajar primero, obviamente bajan la comitiva oficial, bajan、sí. Perón, Cámpora, bajan todos.、Eh, ahí se da esta situación que te contaba un rato antes, en donde、eh, Perón le recrimina a Cámpora. que Él era el responsable de que había sucedido lo que sucedió,、uh -huh. y también por otro lado, la... los invitados, los pasajeros invitados, son destinados a un lugar de ahí mismo de la plataforma. Esto, todo esto sucedió a partir de las 5 menos 10 de la tarde, 5 de la tarde, que es cuando aterriza el avión.、Sí. Y, y lo que había era b、bueno, un desconcierto y una sola pregunta: ¿Qué pasó?、Uh -huh. Eh, en algunos se empiezan a enterar ahí, y después tenía muchos, este, muchas versiones de que era lo que había pasado en Ezeiza, ...por motivo por lo cual aterrizan en el Morón. Imagínate que si、sí, todavía hoy, 40 años después, por eso. Pues,、si、nos hacemos algunas preguntas, imagínate en ese momento. a d e m á s que siempre sucede que se a r m a un teléfono descompuesto,、sí. y pongo un ejemplo. Que está en el libro, pero que no es precisamente de este momento, en donde ya estaban abajo, sino es、uh -huh. cuando el avión hace escala en Canarias. O sea, sale de Madrid, retrasado por este, unos acuerdos que tenían que firmar Cámpora y Franco, y después hay una escala en, en, en Canarias para reaprovisionar combustible, que estaba estipulada, pero también hay una pequeña demora porque autoridades de Canarias suben al avión porque quieren saludar a Perón, a Cámpora, t a t a t a t a t a Bueno. Eh, sobre ese hecho hay innumerables versiones. Por ejemplo, f r e u l i a n González sostiene que el avión llegó retrasado una hora y media porque, por tormenta. ¿no? Eh, Irma Roy, que la escala fue en Dakar y que había el presidente de Dakar que quería h c e r la r d a pero son bolas que se van corriendo.、Claro. Este, que van no, llegando、claro. de, de asiento a asiento, Claro, va y se va generando,、sentidos. claro, a mí me. Yo firmaría que fue así, ¿entendés? Claro, claro. Bueno, y eso también pasó en, en, en Morón,、sí. pero de distinta manera, porque por ahí menos, porque había una, una incertidumbre, con un, hasta con un miedo fundado,、Dios. porque no se sabía. O sea, algo grave pasaba.、Uh -huh. Si no, no hubieran ido a Morón. Sí, señor. Y, y bueno,、eh, parte del, de la tripulación se termina yendo más medianamente rápido, o sea, de la tripulación de aerolíneas, con los vehículos habituales que este, aerolíneas ponía para,、claro. para llevar a sus tripulantes a sus d o m i c i l i o s De Morón,、eh, Perón se va a, en un helicóptero, pide sobrevolar el 6A, cosa que sucede. Eh, y llevó olivos、eh, Irma Roy y Froilán González también son transportados en helicóptero que vivían cerca de lo que era Lital Park.、Uh -huh. Y bueno, y fue pasando eso. Y se fueron enterando algunos contrascendidos un poco ahí y después otros cuando llegaron a su casa.、Sí. Antes escuchamos a Eduardo Anguita, después a Fernando Vaca Narvaja. Horacio González, hablando de aquel 20 de junio de 1973. La verdad, yo fui con mi barrio, este, de repente se atraviesa un camión militar con uno, un tenientito y unos soldados que nos apuntan. Yo saqué una bandera argentina y, no, y hice algo así como: soldados, no dispares contra tu pueblo, este, o cosas así, y nos enfrentamos. Este, Digamos, seguros que efectivamente se iba a producir ese reencuentro, ¿no? que no iban a disparar, ¿sí? obviamente no lo hicieron, pero eran pequeños signos que nos demostraban que, este, que efectivamente había un, una, una recomposición de las relaciones entre todas las instituciones y que algo iba a cambiar, incluso en el ejército, ¿no? vaya que nos equivocábamos. Este, mi experiencia personal, ese, ese, ese pequeño mundo barrial. e s t o vinculado, en fin, a formas organizativas diversas, a las grandes expectativas de la época, pero este, marchamos、eh, este, sabiendo que había riesgo, que había, podía haber conflicto, etc. Pero la gran confrontación yo no, creo que nadie la sabía realmente, pero este, nuestros grupos, que eran enormes grupos, enormes columnas, no, para mí fue muy sorprendente llegar, llegamos justo cuando. Estaban los primeros tiroteos, escuchamos, yo aún recuerdo la voz de Fabio, los árboles, los árboles, bajen de los árboles, en fin. Y durante toda la tarde no supe qué pasaba, realmente era muy angustiante estar ahí cuerpo a tierra. Ahí percibí finalmente lo que es el peso de la historia, ¿no? La fiesta súbitamente convertida en guerra, que es un gran sentimiento que no, no, no es deseable que se tenga, pero ahí aprendí en esas dos o tres horas cuerpo a tierra con balazos zumbando por s o d e la cabeza. Después leí no sé en qué revista, eso no lo escuché yo personalmente, que rebotaban sobre los platillos de la Orquesta Sinfónica Nacional que estaban en, en el palco. No sé por qué me quedó esa imagen, s i e n d o que el palco fue tan terrible y están las fotos de las personas izadas del cabello al palco. Pero a mí este, esa imagen absurda la tengo en la cabeza, aunque yo no escuché, ¿no? ese sonido de una bala sobre un platillo de la Orquesta Sinfónica, de algún modo para mí representa. Lo que estaba preparado no solo por una fiesta, era hasta cierto, cierto modo, un momento este, de cierta ceremonialidad, digamos, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Teatro Colón, estaba todo preparado, ellos sí que no esperaban eso. Yo pensaba que podía haber algún problemita con la Juventud Sindical Peronista, en fin, ¿no? los grupos enfrentados con la UOM, pero, y ese balazo ahí repiqueteando sobre el platillo del. De, de, De, de los tambores y la batería de la orquesta, este, evidentemente revelaba hasta qué punto estaba la tragedia, y, ¿no? algo tan cotidiano y tan este, esperable, ¿no? que toque e una sinfónica cuando regresaba Perón de repente se convertía en el lugar donde rebotaban las balas,、ah. y con el sonido especial del platillo de una batería. Entonces, este. Después hablé mucho con José Luis Nel, una vida trágica, muy trágica de la Argentina, de la militancia, encabezaba una de las grandes columnas que entraba, que recibió un balazo en la columna, este, de modo tal que quedó paralítico, pero este, también él estaba muy disconforme, muy angustiado, ¿no? Este, no solo por su destino personal tan terrible, sino que también pensaba que,、eh, que seis había sido. digamos, Una gran emboscada que había que haberlo. y que también, de algún modo, los que podrían considerarse emboscados también deberían haber considerado que había que pensar la situación con más sutileza, con más habilidad, hasta si se quiere con más astucia. Y bueno, pero en épocas de entusiasmo y de gran pasión no, no es la astucia lo que sobra,、e、incluso no es una de las grandes virtudes recomendables. Eso lo dicen las épocas más calmas, las épocas más tristes. A veces es más tolerante con la astucia. Recuerdo haber charlado un poco con José Luis Nel de esto, ¿no? Este,、eh, bueno, él se suicidó finalmente, creo que en gran medida como producto de, de, de lo que la historia tiene de implacable sobre los cuerpos, ¿no? Puesto que estaba e n s i l l a de ruedas. Producto de seis. Esa palabra de seis, aún hoy, cuando uno va a tomar un, un avión y se va a algún lugar fuera del país, o <ríe> a un simposio, o algún congreso, este, solía hacerlo y suelo hacerlo. Esa palabra, Seiza, no es la misma para mí, ¿eh? también. No, no, es lo mismo. Está en mi cabeza de muchos modos ese Seiza. Diego, ¿dónde se consigue Perón y a e r o l í n e a s Argentinas al regreso definitivo? Ya el... ¿Por dónde anda circulando? Anda por, circulando por librerías de distintos barrios porteños y también por, ya, por el conurbano bonarense, e también en La Plata, también ya se consigue. Y bueno, agradecerle a la gente de Ediciones Continentes, Jorge u r b a n o Gustavo Cogan en la prensa, y, y bueno, y también especialmente a Hernán Brienza por el prólogo, a, al presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, por sus palabras también iniciales en el libro, y también contarles a todos que hay material fotográfico sí, inédito, es cierto.、Eh, en parte provisto también. Por parte de los protagonistas. Arrancando、uh, por ese famoso pergamino. Está la foto del pergamino. Está la foto del pergamino. Con todas las, con todas las firmas. Después hay una foto que está, está buena, que es tomada desde, desde el avión.、Sí. q u i s n Vaya a saber quién la tomó.、Uh -huh. eh, en el aeropuerto de Barajas, cuando están por subirse. Está、eh, Oscar. Está la mujer del jefe de cabina, que se llamaba Mabel. ¿No? La, la mujer de Oscar González, que era el jefe de cabina, y a pie de la escalera, allá para subir, se lo ve a Teobaldo Altamiranda casi subiendo. Está Perón de frente a la, a la cámara que saca la foto. Franco está de espaldas con una gorra puesta. Está Cámpora saludando. Estaba la mujer de Franco y la hermana、eh, a pie del avión、sí. este, cuando, cuando los despiden. Después hay una foto adentro del avión donde está Perón. Cebral, el comandante, Tebaldo Altamiranda, técnico de vuelo, y el que era por entonces presidente de Aerolíneas Argentinas, Martorano. Y después、eh, hay algunas fotos, que, como la foto de Tapa, que son las únicas que se pudieron conseguir y、eh, que están en el Archivo General de la Nación、eh, de cuando el avión llega. No hubo filmaciones ni nada, que es lo que mucha gente busca. Sí. Claro,、eh, es cierto. Pero no hay filmación porque estaba todo armado para que eso sucediera en Ezeiza、uh -huh. y sucedió en Morón. A las ya conocidas fotos del Boeing de Alitalia del 17 de noviembre de 1972, hoy podemos sumar las tuyas con un Perón bajando la escalerilla de aerolíneas, que prácticamente es un Perón desconocido, sin, sin documento, ¿no? de aquel 20 de junio de 1973. Gracias por haber venido y esperamos el otro, el libro que está amasándose,、Dale. que se está cocinando a fuego lento y que tiene que ver con la historia de aerolíneas. Te voy a despedir con un último corte que tiene que ver con esta historia del 20 de junio del 73. No hace mucho estuvo en Prohibido Amanecer en las madrugadas de las 7:50 Orlando Netti.、Eh, Orlando Netti es hijo de quien fuera representante de Leonardo Fabio durante casi toda su vida. Claro. Y entonces. El hombre ha guardado, atesorado、eh, mucho de, de la memoria de, de Fabio. No solamente hizo un CD cuando Fabio todavía estaba vivo,、eh, como una suerte de tributo, de homenaje, sino que hoy tiene un espectáculo donde lo que hace es bueno, mostrar un montón de cosas que jamás él había sacado a la luz. Entre ellas, casi un rollo entero de fotos del primer encuentro de Fabio con Perón en Puerta de Día, donde también estaba el papá de Orlando. Y son como 30 fotos que habían estado en su casa y son parte de, de ese espectáculo. Orlando Netti recordando lo que vivió Leonardo Fabio el,、eh, en aquel palco caótico de Ceiza el 20 de junio del 73. Gracias, Domi, por, por haber venido y que no, sea, que no sea la última. Usted ya lo convocamos cada vez que podemos y cada vez que tenemos ganas de recordar algo que tenga que ver. Con la historia de argentina, se viene un funes que tiene que ver con, con el señor Mata. Sí, sí, siempre ¿eh? hay estamos, noticias. Siempre hay、tema. noticias de, de quien fuera el socio de Jorge Larata en crítica y uno de los tres últimos dueños de las aerolíneas privatizadas. Así es, así que bueno, yo también te agradezco mucho, Gustavo, la verdad que para mí es un placer espectacular.、De、un hecho, gusto, no? Como dijiste, te llamo y hacemos. No, acá estamos,、vengo. sí señor. sí señor Gracias por, por, por venir. Esperamos ¿eh? para el próximo Funes.、Dale. Orlando n e t i Fabio, 20 de junio del 73. Cuando fue el suceso de Seiza, sí,、claro. que él estaba en el palco como、uh -huh. una especie de conductor, un poco sí, animador, sí, sí,、claro. eh, él salvó muchísimas vidas. Sí, sí. En, el, en, el, en el hotel de Seiza estaban torturando a muchos chicos.、Uh -huh. Y él entró, se puso un chumbo en la boca y dijo: Si no los largan, me p e g o un tiro acá. Claro, Leonardo Fabio, los tipos. Aflojaron porque dijeron: Esto es. Un...、Sí. Y, y eso, esa gente que él salvó, porque eran 12, 14 personas, 12 pibes, eh, eh, casi todos los fines de año le mandaban un regalo, lo llamaban, porque realmente, literalmente, le salvó la vida. Y esa cosa es, una, es una, un acto de, de heroísmo importante, ¿no? v o s s a b s que eso también a él le repercutió mucho, estuvo casi、sí. tres meses sin salir de, de la casa, a h en Guaraná. Este, cuando vivía en Paraná y Libertad. e s t e acuerdo que fue, no, no levantaba las persianas porque había sido como un shock muy fuerte todo lo que había pasado. Sí, sí, claro. Este, pero b u e n o él c o n t ó d e t a l l e s cuando, cuando pudo, cuando, cuando tuvo no, ganas. No, quería, él no quería hablar、y、de casi, eso. Casi te diría que fue años después. Muchísimos años después. A través de él uno este, pudo saber, pero esas cositas. Que después tirando el p i o l í n en la investigación、mm. se desa. De bueno, Berbisky tiene、claro. mucha data de eso porque lo escribió. Claro, la, las、libro. voces en francés que daban órdenes en el palco. Sí.、Eh, voces francesas. ¿de? Después tirar el p i o l í n y ya teníamos asesores franceses que venían a, a traernos el manual de Argelia. Exactamente. c o m o torturar, c o m o secuestrar, cómo desaparecer. Terrible, Terrible. Y haber estado ahí siendo un protagonista. De la situación, pero además queriendo jugar otra historia porque él estaba ahí para otra cosa. Claro, ¿no? claro.、Con、estaba la esperando Colón, a Colón. Exactamente. Con... Era、ellos、una fiesta. Una fiesta. Terminó siendo una tragedia. Y con ellos, además, en, en el eje de la tormenta, en el, en el punto、sí. más álgido,、Exacto. que fue el palco. El palco sí, sí, fue sí, sí. el símbolo de la locura. Exacto. ¿no? Exacto. Y tenerlos. No, no,、eh... si los, los balazos、sí. le pasaban por una cosa de lo. Y él tirado en el piso, seguía hablando, compañero, tranquilo. Una cosa. Sí, sí, fue sí, terrible, sí. la verdad que. AM 750. Un puente a lo impensado. Feriado Puente. Muy 750. Bandejas. Bandera. Los colores de la bandera peruana fueron inspiración del general José de San Martín. Algunos historiadores afirman que San Martín quiso representar los colores de Argentina con el blanco y los de Chile con el rojo. Estos eran los países que componían el ejército libertador. También se dice que es roja la bandera del Perú porque rojo fue el color de guerra de los incas. Porque el rojo además simboliza la sangre generosa de nuestros héroes y mártires. Mientras que el blanco de su franja central representa la pureza de sentimientos, la libertad, la justicia social y la paz. Pero... Hacemos bandera en AM750. Puente a lo impensado. Feriado Puente. MUN 750. Roberto de Parque p a t r i c i o Yo soy patriota, soy peronista, pero sobre todo soy argentino. Primero nuestra patria y después todo lo demás. Gracias a todos los mensajes que van llegando al 5 3 5 4 6 6 5-5. En este corte, uno podría decir, comienza la segunda mitad del, del grano militar: el de las derrotas, el que tiene que entregar su ejército diezmado a San Martín, el que volverá a ser político con la misión europea de 1814 junto a Rivadavia y el del Congreso de Tucumán. Cuando buscó terminar con la amenaza española por el norte, Apuró sin suerte los tiempos políticos y militares. La derrota en Vilcapugio. En los tristes y angustiados comentarios a posteriori de la derrota en Vilcapugio, Belgrano opinó que si Dorrego hubiera estado al mando del batallón de cazadores, seguramente la batalla no se hubiera perdido. Fueron justamente el desorden y la confusión por carencia de mando del ala derecha lo que desniveló la contienda. ¿Por qué Dorrego estaba en ese momento en Jujuy sometido a juicio militar por instrucciones del mismo Belgrano? Dorrego era adepto a las bromas pesadas y, llevando ya varias semanas de inmovilidad en h u m a h u a c a luego de la victoria de Salta, quizás aburrido, decidió provocar la discordia entre dos de sus mejores oficiales y los excitó de tal forma que los dos jóvenes, que se habían batido bizarramente en el campo de batalla, Se desafiaron a duelo. Es posible que Dorrego hubiera previsto detenerlos a tiempo, pero lo cierto es que el duelo se produjo y con tal ferocidad que ambos promisorios oficiales quedaron inválidos para el resto de sus días. Esta conducta fue la que castigó Belgrano y de creer en sus quejas lo que inclinó la balanza en una de las páginas negras de nuestra historia: la derrota en Ayohuma. El general Pezuela. Militar de experiencia y de probadas condiciones, informó al virrey Abascal luego de sus triunfos frente a los ejércitos revolucionarios. Las tropas de Buenos Aires presentadas en Vilcapugio y a y o h u m a es menester confesar que tienen una disciplina, una instrucción y un aire y despejo natural como si fuesen francesas, el mayor elogio en aquellos años napoleónicos. Pero si las mandan Belgrano o Díaz Vélez, serán sacrificadas. Estos caudillos. No supieron hacer el menor movimiento cuando, obligándoles yo a variar su primera posición, no se dieron disposición de tomar las alturas. También José María Paz, a pesar del afecto y del respeto que evidencia hacia Belgrano, es muy crítico. El general Belgrano en Ayohuma no debió con tanta anticipación ocupar el campo que había elegido, revelando de este modo sus intenciones. Pudo situarse a corta distancia. Y en el momento preciso tomar la iniciativa y batir al enemigo según lo deseaba. p e s u e l a nos presentó la más bella ocasión de vencerlo, bajando tan lenta como estúpidamente una cuesta que era un verdadero desfiladero ante nuestra presencia. Si en esos momentos es atacado, es más que probable que hubiera sido deshecho. El general Belgrano no se movió por esperarlo en el campo de su elección. Más tarde, el enemigo se colocó casi a nuestra derecha. Destacando una fuerza a flanquearnos, y el plan de nuestro general se trastornó del todo. Demasiadamente aferrado en su idea, no pudo salir del círculo que él mismo se había ceñido. Ambas derrotas significaron una vez más la pérdida del Alto Perú, como antes Huaqui y después c i p e c i p e Belgrano debió replegarse a Jujuy. Estamos como al principio, escribiría, desalentado. A fines de 1803. e n Yatasto le entregó a San Martín lo que le quedaba del ejército del norte. Sin que Buenos Aires lo supiese, estaba naciendo h el ejército de los Andes. El general San Martín tiene razón. No puede irse. El doctor asegura que mi salud va a mejorar en Europa. Ustedes y yo sabemos muy bien que no realiza este veto por su salud. El grano. En a película. a u s pide todo el tiempo que cumpla con lo que Buenos Aires quiere? e e quieren que vaya a Europa un viaje diplomático a conseguir el apoyo de Inglaterra para nuestra independencia? a e s o haré? Vamos, general. Ustedes ya sabemos muy bien que no hubiéramos llegado a ningún lado sin sus conocimientos. Mis conocimientos provienen de los libros. El general San Martín es un militar, un militar de verdad. Sí, dicen que quiere cruzar las montañas. Teniente, usted y yo sabemos muy bien que es imposible ingresar al Alto Perú por el norte. ¿Ya lo intentamos o no? Si me permite el atrevimiento, me parece una idea ridícula. Algunos pueden ver oportunidades donde otros se ahogan. ¿Entonces es una decisión tomada? ¿Lo de su viaje? Sí, será un año nada más. Si conseguimos el apoyo de Europa, las cosas serán mucho más sencillas aquí. Vamos, teniente, verá que el tiempo pasa pronto. ¿Qué es eso? Grasa de s u r í Es para el hinchazón. Si no me pongo esto, es un calvario. Se me entumecen en los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé. Debe molestar esa cicatriz, ¿no? Uf, no es una caída de tu comadre, es un dindo recuerdo de t u me traje. ¿Qué anda mal del estómago? Sí. Tengo manzanilla si quieres. Acá no tenemos para comer, pero. ¿Sí? Ah, estupendo. Té tenemos todos los que quieran. Nos estamos acostumbrando al té como los indios. Usted me vuelve a un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe q u é pensé para los dos regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur. ¿Es el mejor es que lo l a dicho u s t e n o tienen para comer? No, no tengo. No nos mandan nada. No nos mandan ni comida, ni catre, ni manta, ni los sueldos. No mandan nada. ¿Y quién paga por todo esto? Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted, seguramente van a mandar algo. o ¿Sí? e l o i s a Señor. ¿Ago caliente para el té del general? Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Usted viene de un triunfo en San Lorenzo. o ¡Ah! Y yo vengo de una derrota. No es así. <risa> claro que sí. Yo fracasé. Perdóname, pero eso es ridículo. En Vizcapuje de Yoguma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos. Yo no los voy a molestar, Maya. No, moleste, hombre, moleste. Hay que c a l a r l o bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cinco, seis? Cinco, seis, q u é no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan lo que estamos hablando? Ah, no. Cuatro o cinco somos. <risa> ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la clavitud. Ya nadie habla de nada. Sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, a ver ¿vale? qué le contesta. Tiene hojas de líquen, por acá. Tengo l acato, que es mejor. ¿Qué es eso? Es un gusano que vive en la madera. Lo dejan secar, lo pican bien y lo mezclan con vino. Es lo mejor para los pulmones. Ah, eso me vendría muy bien. ¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. En el viaje lo voy a pensar bien. ¿Qué viaje? Le agradezco mucho que se haga el sorprendido, pero. seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército. carajo me importa? Yo lo quiero aquí. Pero eso no me quiere de aquí. No entiende. Yo necesito a todos los que conozcan el terreno. Voy a necesitar espías. Y usted sabe quiénes podrían ser. Necesito saber cada paso de los españoles, porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesito usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar. Para pensar conmigo. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí. La situación en Europa había cambiado sustancialmente a fines de 1814. Napoleón derrotado y rendido, Fernando VII nuevamente en el trono español e Inglaterra firmando un acuerdo con él para respetar sus derechos en las colonias americanas a cambio de sustanciosas ventajas comerciales en el nuevo mundo. Posadas, director supremo, Decide que es el momento para enviar una misión de conciliación con el monarca español. Para ello fueron elegidos Belgrano y Rivadavia, quienes debían felicitar a Fernando VII a nombre de las provincias unidas por su feliz restitución al trono de sus mayores, asegurándole con toda la expresión posible de los sentimientos de amor y fidelidad de estos pueblos a su real persona. Se crearían títulos de duques, condes y marqueses a repartirse entre las personalidades criollas. Todos los duques, la tercera parte de los condes, elegidos por ellos, la cuarta parte de los marqueses y la tercera parte de los obispos, elegidos por el rey, formarían la alta sala. Una sala baja de representantes plebeyos completaría el poder legislativo. Habría libertad de cultos y conciencia, de imprenta, Inviolabilidad de las propiedades y seguridad individual. El proyecto fracasó al filtrarse la noticia en Buenos Aires, donde despertó una oleada de indignación. Belgrano regresaría de inmediato, convencido de su error, para promover la idea del reinado incaico. Las negociaciones concluyeron el 16 de julio de 1816 sin que los demás emisarios se enterasen. De que algo histórico había sucedido una semana antes en Tucumán. Belgrano, enemigo de sí mismo. La mejor de las historias es aquella en que sus personajes, igual que las personas de la vida real, son un entresijo de virtudes y defectos. Belgrano reunía ciertas ligerezas de carácter para juzgar a los hombres con quienes trataba, que produjeron equivocaciones muy notables. Como se deja entrever en varios pasajes de sus memorias. Las primeras impresiones tenían en él una influencia poderosa, de modo que si en sus primeras relaciones con una persona aquellas eran favorables, podía contar ésta por mucho tiempo con la benevolencia del general. Y por el contrario, cuando había formado mal concepto de alguno, por algunos actos que aunque fuesen reprensibles no merecían una eterna reprobación, era difícil volver a obtener sus buenas gracias. De aquí resultaba que se dejaba alucinar con mucha facilidad, y hemos visto oficiales y aún individuos de tropa que no eran más que charlatanes que le merecieron un gran concepto de valientes y arrojados. Por ejemplo, cuando quería mandar hombres intrépidos que descubriesen al enemigo, bastaba para captarse su estimación ofrecerse a ir hasta el medio del ejército contrario sin que después se cuidase mucho de averiguar. De si se había o no llenado su compromiso y sin que le trajese mucha responsabilidad la inexactitud de sus noticias. Lo mismo sucedía con un jefe u oficial que, en teoría, allanaba las dificultades de una operación o que se ofrecía a ir a batir una fuerza enemiga con otra de la mitad de su número. La primera impresión que esta charlatanería había producido en su ánimo era por lo común. Duradera. Tenía también más ligereza que la que era conveniente para expresarse con respecto a un oficial en cuanto a valor y principalmente cuando se acercaba el momento de una acción, lo hemos visto muchas veces herir la susceptibilidad de un hombre delicado con poco motivo. Si a esto se agrega la falibilidad de sus juicios, en razón de lo que acabo de exponer poco antes, se verá el peligro que había de cometer. Una injusticia. Belgrano y el Congreso de Tucumán. Sin el apoyo de todos los representantes se van a reír. Sobre todo los de Buenos Aires se van a burlar. General. Doctor. Gregorio. o p u s d e s ayer lo que te pedí? ¿Cuándo le falla? De verdad, Manuel. Deberíamos consultar a los representantes antes de proponerlo. Las sesiones del Congreso comienzan en tres días. Tres días. Si no encontramos apoyo, olvídate de que esto funcione.、Oh, ¿De qué h a b l a No le hagas caso. De Ranó, ahora que es viejito, tiene más miedo.、Oh, no, no. no tengo miedo, simplemente busco c ó m o mierda hacer para no fracasar, nada más. Fracasar, ¿cómo va a fracasar? Si hasta los ricos están hablando de independencia, seis años después de la revolución. Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento. A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía n o j o t a s monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo contaron, yo lo oí. San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo. ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Eh? San Martín, Güemes y vos son los menos indicados. ¿Un indio los hay?、Sí. ¿Cuánta gente vive en Buenos Aires? 50.000. ¿En Puerto Sí cuántos hay? Más. 200.000. Pues alrededor, tiene que haber un millón de indios. No se puede gobernar sin d i o su sin s apoyo. No les importa ni la filosofía, ni saber quién es Rousseau. Que saben perfectamente quién fue Tupac Amaru. Encima, el hermano está vivo. Es perfecto. ¿Y qué representación van a tener en el Congreso? Ninguna. Se la vamos a dar nosotros. Un rey es una cosa, pero un indio. ¿Te das cuenta de lo que hablo? El rey de Francia era rubio.、Y、mirá cómo terminó. Estamos cerrando tres horas en las que hemos apilado sonidos destinados a descubrir o a recordar. Depende, como siempre decimos, lo que diga tu DNI y de qué lado de la historia estés parado. Utilizamos para esto mucha radio, mucha tele, mucho cine. Incorporamos en este último corte a historia clínica de, de Telefe. Y también. Como decíamos antes, la voz de Dolina en aquel trabajo que hiciera con Pacho O'Donnell, que se llamó El Grito Sagrado, una suerte de libro parlante en el que se cuentan pequeñas historias de la historia con mayúsculas. Estamos cerrando una edición especial de Kilómetro Cero con 20 de junio por 2. 20 de junio de 1820 y una muy buena excusa para revalorizar. A Manuel Belgrano en todas sus facetas. Y fundamentalmente, la presencia de Diego Dominelli para hablar del 20 de junio de 1973, teniendo en cuenta los 40 años que nos separan del regreso definitivo de Juan Domingo Perón y el libro que acaba de sacar, en función de contarnos la historia nunca contada, lo que pasó arriba de ese avión de aerolíneas argentinas que no pudo descender en Ezeiza y tuvo que bajar. En la séptima brigada aérea de Morón. Les cuento que el pronóstico del tiempo para el día de hoy habla de 13 grados y que el extendido marca sin paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires por lo menos hasta el próximo lunes. Una máxima de 15 para el sábado, de 16 para el domingo y de 13 para el lunes. Nos quedan algunos minutos después del info para cerrar estas tres horas en el marco de la programación especial. DAM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 12, 50 minutos. Humedad 61%. Temperatura 12 grados, 4 décimas. Argentina reiteró su reclamo de soberanía en las Naciones Unidas. Ante el Comité de Descolonización de la ONU, dedicado al tema de las Islas Malvinas, esto dijo el canciller Héctor Timerman. Vengo a exhortar una vez más al Reino Unido a cumplir con la obligación que le impone el derecho internacional y a referirme a un nuevo intento británico de manipular una realidad que desde hace varias décadas las Naciones Unidas han definido. Como una situación especial y particular de colonialismo. Norberto Jaguar calificó como un fracaso el lockout de la mesa de enlace. La medida llevada a cabo por las cuatro entidades del campo finalizó ayer. Para el funcionario, el cese de actividades del sector rural empresario solo se notó en el mercado de Hacienda de l i n i e r s que no tuvo operaciones los tres días hábiles de la semana. Por su parte, consideró como un hecho positivo que se candidaten para las próximas elecciones dirigentes rurales, pues eso transparenta lo que venimos diciendo respecto a que es un sello político. De afuera. Un sismo sacudió el norte de Italia. El temblor se produjo después del mediodía y tuvo una intensidad de 5,2 grados en las e c a l a Richter. Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, su epicentro se ubicó a 5 kilómetros de profundidad entre las provincias de Lucca, Massacarrara y La Spezia, en las regiones de Toscana y Liguria. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración. Aro. Emanuel Ginóbili aún no definió su futuro. Luego de la derrota de San Antonio Spurs ante Miami Heat por 95 a 88 en la final de la NBA, el Bahiense aseguró que por el momento no puede pensar en la continuidad de su carrera. También volvió a lamentarse por la derrota en el sexto partido, donde desperdiciaron la chance de ganar la serie por 4 a 2 y quedó empatada en 3 a 3. Además,. Shino b i l i se definió junto al resto del plantel de los Spurs como laburantes y sostuvo que el título hubiera sido un premio para su compañero Tim Duncan. Humedad 61%, temperatura 12 grados 4 décimas. Roberto Galucci. 750 Avanzanza. Derecho a la información. Ahora, antes. Ahora se llama. República de Eslovenia. Antes se llamaba. Santos Dumont. Una más. Una más. u n Ahora más. a se llama. República Revesía. Antes se llamaba. Malavia. Una más. Y una más. Ahora se llama. Avenida Perito Moreno. Antes se llamaba. El Justicialismo. Ahora. Antes.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 Tengo a mi lado un señor que va a tomar la posta de, este, de esta programación especial y va a estar hablando de muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con, con ese avance que estuvimos escuchando, que es parte de la artística del feriado Puente. Y recordaba, lo hemos contado alguna vez, que ese puente, que generalmente te toma desprevenido si pasas por allí, por debajo, por primera vez y agachas la cabeza porque tiene dos metros y monedas. Fue utilizado cuando el arroyo no estaba entubado, el que pasa por debajo de ese puente en Ruiz i Dobre, en las entrañas de, del barrio de Saavedra. Allí se filmaron escenas de las aguas bajas n Turbia, s a finales de la década del 40. Así que mirá cómo cambió esa geografía. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, la verdad,、eh, primera vez debutando casi en los micrófonos de las 750. Eh, la gente, quizás, me, o yo que dicen el negro, el negro, el operador. Estoy, <risa> Acá vino. Estoy d e las mañanas, exactamente. Estoy d e las mañanas y me toca. Y hablando un poquito、Dale. de puentes, de eso se va a tratar lo que resta de la jornada. Básicamente, de 1 a 15, por lo sí, menos,、bien. hasta que venga la señorita Guadalupe Cuevas a acompañarme, hablaremos de anécdotas de puentes. A ver, por ejemplo, dame una chiquitita, una que por ahí esté en algún momento del programa y, y pueda servir para resumir lo que viene. El 1928, en Valentín a l c i n a se funda el club Victoriano Arenas. Sí, señor. ¿Por qué se llama Victoriano Arenas? Por el puente Victoriano de la Plaza.、Ah. Más o menos para que vayan viendo de qué, de qué va a tratar. Vamos a contar un poco la anécdota de cuando se fundó,、sí. e l nombre que tomó, por qué tomó ese nombre, los distintos nombres que iba a tomar y. Bueno, y un poquito de sorpresas. También de personajes que tienen que ver con los barrios que rodean a los puentes.、Muy、en、bien. esta unión del conurbano con capital, ¿no?、Sí, el río、claro. Suevo divide,、sí. el puente une. Y aprovechando el feriado puente, vamos a hablar un poco de eso. Le dejo una historia que tiene que ver con puentes ferroviarios.、Eh, 31 de mayo de 1985, l l u e v e n en Capital y Gran Buenos Aires, poco más de 300 milímetros. Y gran parte de la ciudad queda, queda bajo el agua.、Eh, poco días después. Lo entrevisto al arquitecto Livingston y entonces él me da algunas pautas del porqué de la, de la inundación. Y entre otras cosas me dice: Es muy simple, cuando vos caminás por capital o p o r e l conurbano, si el puente ferroviario va por arriba y vos vas por abajo, ahí se inunda. Los ingleses no le erraron un centímetro a las cuentas. Y a partir de ese momento comencé a mirar para arriba cada vez que me encontraba. Con uno de esos puentes, y el primero fue el de la Juan B. Justo. Dije, sí, sí, claro. Sin... Tenía razón el hombre, tenía mucha razón. Bueno, lo estoy escuchando, me voy escuchándolo. Muchísimas gracias. Hablamos mucho de bandera, hablamos muchísimo a lo largo de estas tres horas de Belgrano, del 20 de junio, y nos vamos con los redondos. En lo que a mí respecta, nos encontramos mañana a las 23, con Funes el Memorioso, y con Prohibido Amanecer. A partir del primer segundo del martes. Muy buen fin de semana. Son 13. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. Siete cincuenta, Radio AM.